Buenos días Alicante, buenos días Alicantinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más, un día más, Aperturias Alicantinas El programa de hoy Radio 4G Yo soy David Rubio, aquí un viernes más y me acompaña en la técnica Jaime Martín. Podéis escucharnos en el 91.4 del FM de Alicante y también en nuestra página web www.oiradio.es. En la nuestra página web www.oiradio.es Hoy tenemos muchos temas, muchos temas interesantes que tratar, todos ellos relacionados con Alicante, como por ejemplo hablaremos del tren que va a, el futuro tren que va a conectar la ciudad con el aeropuerto, también del tema de los valedores, de las terrazas que están en, en las calles, el tardeo de Alicantino y también de la, de la televisión autonómica de la nueva Canal No, que se va a llamar Apunt, así como, como no podía ser de otra manera, de políticas para discapacitados. Y para ello, pues hoy me acompaña, me he traído aquí conmigo a tres magníficos concejales alicantinos. Nerea Belmonte, bienvenida otra vez aquí de nuevo, concejala no escrita de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Buenos días. Marisa Gallo, también repites. Eh, bienvenida Marisa, concejala del Partido Popular por Alicante. Hola, buenos días. Y bueno, pues ya tenía yo ganas de que viniera Víctor, al cual tuve la, la ocasión, el gran placer de entrevistarte en diciembre, pero todavía no habías debutado en la entrevista, representando aquí al Grupo Guañar. Muy buenas, Víctor Domínguez. Muy buenos días. Pues empezamos. Bien, pues eh, hoy nos espera un programa especial, nos espera un, un programa en el que nos vamos a dedicar a centrar en, en temas de Alicante, ¿no? temas que, que nos preocupan a, a, los, a los alicantinos y relacionados con, con esta ciudad, ¿no? a la que queremos tanto, aunque la podamos querer de, de maneras distintas. ¿no? Y no es porque no hayan pasado cosas esta semana interesantes en política nacional o el mundo. ¿no? Ayer veíamos eh, varias manifestaciones en el Congreso, en otras ciudades de España, ¿no? de, de pensionistas por el tema de, de las pensiones, ¿no? reclamando pensiones más dignas. Por supuesto hablaremos de esto en, en futuros programas porque es un tema que nos interesa a todos, incluso los que todavía no estamos allí porque vamos a llegar, más tarde o más temprano todos vamos a llegar a este tema. Pero hoy quería que, que le dedicásemos, aprovechando que tengo aquí a, a tres concejales de esta ciudad, quería que aprovechar para dedicarle este día a Alicante, a, a nuestra mayor torreta del Mon. Y bueno, precisamente ayer hubo pleno. Ayer hubo pleno eh, municipal, el pleno ordinario de, de febrero. Habla, se hablaron varios temas, hablasteis de, de varios temas. Y quería empezar por el tema del aeropuerto, del tren, del futuro tren que verá al aeropuerto. Porque esta es una reivindicación mmm, ciudadana, yo diría que viene ya desde décadas. ¿no? Alicante, mmm, yo creo que es el puerto más importante que conozco que no tiene conexión de tren. Por ejemplo, Valencia es un, puer, es un aeropuerto con seis veces menos pasajeros ¿no? que puede tener Alicante, con una sexta parte del tráfico, y tiene tren, tiene conexión de tren. Sin embargo, Alicante, una ciudad donde vivimos del turismo, donde no solamente está Alicante, también está Benidorm, también tenemos Elche, también tenemos muchas zonas turísticas ¿no? en esta provincia y no tenemos una conexión, tenemos simplemente unos autobuses que funcionan de aquella manera y unos taxis que, bueno, que te puedes dejar la hipoteca ¿eh? pagando un taxi desde el aeropuerto. Entonces, eh, claro, pues yo cogí con mucho jubilo la, la noticia, ¿no?, que, que vino a decir el gobierno de que a principios de, de este año que ya está por fin, porque yo había oído muchas promesas, muchos deseos y tal, ¿no?, pero por fin se mojaron y dijeron que sí, que van a hacer ya el, el tren, la conexión. Es verdad que dijeron que van a tardar siete años. A mí me cuesta un poco entender porque se necesita tantos años para, para hacer esto, pero bueno, oye, más vale un plazo, ¿no?, que, que hasta ahora, ¿no?, que no teníamos ni eso. Sin embargo, hay bastante polémica, discrepancia por el trazado, ¿no? ¿Por dónde va a ir este, este tren? Ayer el, se votó una declaración institucional ¿no? de, en el ayuntamiento, en el que el, eh, impulsada por el PSOE, en el que se pedía que al, solicitara al gobierno que el tren no vaya por la costa, que no se use la actual línea de cercanías que va hasta, hasta Elche, hasta Murcia, ¿no? sino que el tren vaya por, por el interior. Bien, la, la, la aprobación fue aprobada, ¿no?, por todos los votos, menos el PP, que se abstuvo, y me gustaría preguntaros, me gustaría preguntaros a vosotros, empiezo por ti, Nerea, por ejemplo, que tú votaste a favor, ¿por qué eh, votaste a favor y por qué que crees que, que el tren no debería ir por la costa? Bueno, pues, eh, David... Te cuento, yo creo que Alicante es la, la gran discriminada ¿no? de la comunidad valenciana y de las grandes ciudades de España, pues una de las grandes discriminadas. Sufrimos infrafinanciación por parte del gobierno central y también por parte del gobierno autonómico. Entonces, el PP acusa siempre al gobierno autonómico de la falta de financiación en Alicante y PSOE y Compromís siempre al gobierno central. Pero yo oigo pocas voces que realmente sean lo suficientemente responsables de unos partidos y otros para decir, oye, es que nos están financiando. Infrafinanciando tanto de gobierno central como desde gobierno autonómico. Entonces, tenemos que reclamar lo que es nuestro. Ningún alcalde ha estado, ni alcaldesa, ha estado a la altura de reivindicar para Alicante lo que es suyo. Y yo creo que, que realmente en cuestiones de infraestructuras, pues estamos eh, muy por detrás de otras ciudades similares ¿no? en el resto de España. El otro día, por ejemplo, hablaba con un, con un vecino de la plataforma Renfe y decía: Jolín, es que aquí no se quieren gastar 300 millones de euros que es lo que nos costaría hacer el, el trazado por el interior pero en cambio en Valencia para temas de soterramiento y de conexiones se van a gastar mil millones Mucho más, sí, sí, sí, mil mucho más. millones, sí. y aquí no se quieren gastar 300, bueno, que es demasiado y aquí no se quieren gastar el dinero ni para eso, ni para el propio soterramiento otro <risa> tema también reivindicado desde hace años y años y años y que en Valencia se ha hecho mucho antes que en Alicante exactamente, exactamente eh, aquí no, no, no se quieren gastar 300 y si están dispuestos a gastar eh, 85 a costa de hipotecar el futuro de Alicante, porque pensemos que con un aeropuerto en el que hay 14 millones de pasajeros y subiendo, eh, la frecuencia con la que va a estar cruzando ese tren toda la costa y va a estar impidiendo que los vecinos pues, pues puedan eh, acceder ¿no? a las playas eh, va a ser simplemente inadmisible. Lo que va a crear es una gran barrera litoral, una gran brecha que nos va a separar de poder disfrutar de algo que es nuestro por derecho, que es nuestro litoral. Y entonces eh, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que, que evitar, seamos de un partido o seamos de otro. Y por eso yo ayer voté a favor, porque creo que tenemos derecho, y más con lo que pagamos con nuestros impuestos, a que eh, nos financien para que haya un tren que pase por el interior, que nos conecte ciudad y, y aeropuerto, de una manera que no deje a los vecinos sin acceso a nuestra costa. ¿Sabéis a mí lo que me da miedo de, de este asunto? Que eh, esa, ese trocito donde están las vías del tren, donde está la parada de San Gabriel y todo esto, es prácticamente la única costa sin construir, la única costa virgen que, no, que nos queda. Y claro, conociendo cómo funciona la Guardia Valenciana, conociendo cómo funciona Alicante, a mí me da miedo de que si quitamos las vías, el día siguiente ya esté todo recalificado y, y se empiezan a construir chales y de todo. Víctor, te pregunto a ti, eh, te pregunto por este tema y si compartes también el temor que tengo yo, porque claro, que quiten el tren me, me puede parecer bien, pero que esa zona pase de tener un tren a estar totalmente llena de chalés en frente del Palmeral ¿no? y tal, me parecería un disparate. Hombre, tal y como está ahora mismo la ley de costa, sería muy complicado, porque no hay espacio. ...para que allí se pudiera, se pudiera construir, ¿no? De todas maneras, evidentemente, el temor existe y hay que estar siempre ojo a visor... ...porque hemos visto verdaderas barbaridades que se han realizado en, en nuestras ciudades y en realidad en, en todo el País de Valencia con ese tipo de, de cuestiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Nerea, el ejemplo de la conexión ferroviaria del aeropuerto, la no conexión ferroviaria que tiene el aeropuerto... Es un ejemplo muy claro de cómo han funcionado las cosas en esta ciudad. ¿Cómo han funcionado las cosas en esta ciudad? En varios sentidos. Por un lado, como Nerea comentaba, con el tema del olvido al que Alicante se ve sometido por parte del resto de administraciones. Lo del gobierno central, en realidad, con todo el país Valencia, es terrible. ¿no? La infrafinanciación que tiene nuestra comunidad autónoma con respecto a otras comunidades. Eh, es una cosa que es espectacular, eh, de hecho a mí por ejemplo me hacía gracia como eh, la intervención de otros concejales de Fernando Sepulcre eh, creo que fue justamente hablando en este punto del orden del día, en el que exigía compromiso, pedía compromiso, que hicieran chantaje al gobierno para que cuando se fueran a aprobar los presupuestos, pues pidieran para la comunidad valenciana y que se olvidaran de otro tipo de cuestiones ideológicas. Y yo creo que esa no es la manera de funcionar. Eh, Fernando Sepulcre ponía el ejemplo de Canarias. Tú fíjate cómo Coalición Canarias ha sacado dinero para Canarias. Yo no creo en estos partidos nacionalistas, regionalistas, que lo que tengan que hacer es única y exclusivamente mirar desde un posicionamiento puramente geográfico, sino que yo creo que unos presupuestos se tienen que votar a favor o votar en contra según vaya a ser un beneficio pues, para todo el conjunto de la, de la ciudadanía, en ese caso de todo el Estado. Entonces, esa no es la solución, pero evidentemente lo que no se puede consentir es cómo lo que es el País Valencia está en unas condiciones eh, realmente ridículas Con por, en el dinero que recibe por habitante con respecto a otras comunidades autónomas eso no se puede consentir, también pasa lo mismo y lo recordaba Nerea con respecto a los propios presupuestos de la Generalitat, como las inversiones que se realizan en nuestra provincia pues son muy inferiores a las que se pueden realizar en Valencia, Alicante pues siempre ha estado un poco olvidada Pero es que todo eso no hubiera pasado si no hubiera habido ese típico menfotismo alicantino que desde Alicante nunca hemos reivindicado lo nuestro. Y es verdad, no ha habido ni alcaldes ni alcaldesas que se hayan puesto firmes, que hayan conseguido además cohesionar a toda la sociedad civil, a todos los partidos políticos que tenemos representación o que... Tenemos una vida política en, en nuestra ciudad o en nuestra provincia para tratar de hacer fuerte y de hacer valer lo que realmente Alicante tiene. Justamente cuando hablamos de aeropuerto hablamos de, me parece que es el cuarto, el tercero o el cuarto aeropuerto, me parece que son los dos isleños, sí. Madrid-Barcelona y luego viene Alicante, es el quinto aeropuerto que tiene más pasajeros de todo el estado. Y nuestro aeropuerto, pues la imagen cuando llegas allí es terrible, ¿no? No tienes ningún tipo de conexión, ya no te digo con Alicante, que evidentemente no la tiene, pero mucha gente que va a venir, pues con intención de ir a Santa Pola, Vieja Benidorm... Que evidentemente, además, con muchos vuelos internacionales, pues no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Y es una muestra de cómo las infraestructuras, fundamentalmente en los temas ferroviarios, en los temas de cercanías, pues siguen siendo ridículos. Coger un tren de cercanías hoy en día en la provincia de Alicante es hacer un viaje al pasado, ¿no?... trasladarte mm, casi sí. al siglo XIX, encontrarte con unos trenes que son ridículos y hacer un viaje, pues Alicante-Orihuela, ya es terrible. Ya si te quieres ir a Alicante-Denia, pues es una locura. Si encima miras hacia el interior, ves que no hay ninguna posibilidad de poder llegar, por ejemplo, al COI, en otro medio que no sea por, por carretera. Todo eso, además, unido a que tenemos una autopista de peaje, la P7, que la gente, pues evidentemente, por pues, una cuestión económica, trata de evitar y eso provoca accidentes, provoca muertes. En el fondo están jugando con nuestras vidas al no realizar todo ese tipo de inversiones. Entonces, evidentemente, tiene que haber una inversión para que se pueda construir esa conexión ferroviaria entre Alicante, Elche y el aeropuerto y esa conexión no puede ir por la costa. Porque justamente en el Pleno, aunque para los medios de comunicación ha pasado un poco desapercibido, pero yo creo que hubo un punto muy importante que fue la aprobación, de la, además se aprobó por unanimidad, que yo creo que es muy positivo, de continuar con el expediente para que se declaren parajes naturales municipales, la laguna de Foncalent y también el Saladar de Aguamarga. Justamente vamos a poner en valor lo que son nuestras riquezas naturales, vamos a conseguir que todo lo que es la zona sur, que parece que Alicante solo mira hacia el norte, solo mira de, de Cabo Huertas, de Albufereta hacia arriba, hacia Playa San Juan, y nos hemos olvidado de todo lo que es nuestra costa del sur, de nuestra ciudad, y eso no puede estar justamente eh, cortado con un muro, con una infraestructura ferroviaria. Que se meta de nuevo por allí, que el al revés, que justamente lo que tiene que hacer es desaparecer y yo creo que ya es hora de que se haga una inversión de verdad, que el tren pueda ir por el interior, que no perjudique lo que es nuestra riqueza natural y que por fin podamos tener las infraestructuras que los alicantinos no merecemos. Bueno, que Alicante está infrafinanciada creo que es más, más que evidente, ¿no? Esto yo creo que es indiscutible. Lo que pasa es que vosotros le, le habéis, habéis criticado bastante a los alcaldes que, que hemos tenido, yo creo que con razón. Pero sin embargo, yo voy a decir otra cosa que a lo mejor vosotros como políticos no, no podéis decir tanto. En eh, Murcia yo he visto mm, miles de personas salir a la calle a reivindicar <coughs> precisamente temas como este, ¿no? No sé. temas como la, la estación de Murcia, eh, el soterramiento y tal aquí yo he ido porque yo he vivido en San Blas casi toda mi vida he ido a manifestaciones a concentraciones precisamente para pedir este tema y éramos 30 personas sí. es que no éramos más y claro también yo creo que hace falta una ciudadanía un poquito más reivindicativa ¿no? para, para estos asuntos y quizás nos harían más caso. ¿no? para estos y para muchos otros hace claro, falta ¿eh? Claro, claro, hace falta. exactamente Víctor Marisa voy contigo eh, vosotros fuiste eso, lo, los únicos cosas tuviste en, en este tema entonces quería preguntarte tú personalmente qué opinas de, de este tren piensas que me imagino que piensas ¿No? que es, una, es muy necesario para Alicante, pero ¿por dónde debería de ir? Por supuesto, o sea, realmente eh, en nuestro sentido de la votación fue la abstención, pero nada más porque tuvimos la visita, la visita del ministro de, de Fomento anunció que ya se va a empezar a, a proyectar eh, la iniciativa del tren que, que unirá el aeropuerto con la ciudad. Ya dijo que se, se iba a invertir para ese proyecto, para estudiar lo que fuera la me, lo, lo, el mejor trazado para que, que uniera ciudad-aeropuerto. Obviamente, eh, sinceramente, creo que rechazamos también el, el tema de que vaya por la costa. Por supuesto que sí, creo que, que, que debe ser lo mejor y además para proteger nuestra costa, que, que está bastante castigada, que además con la ley de costas, como bien decía Víctor, eh, se prevé que sea bastante difícil que, que vaya por allí y bueno, estábamos contentos porque después de, de tantísimos años esperando un servicio así para la ciudadanía, parece que por fin se, se va a empezar el, el proyecto y si todo funciona bien, para el 2020 se iniciarían las, las obras. Y hablando también un poquito de la financiación autonómica, eh, sí, estoy de acuerdo con, con mis compañeros, creo que siempre hemos estado infrafinanciados, tanto por el gobierno central como por, por la autonomía. Eh, creo que es un momento muy bueno ahora mismo para poder empezar a negociar, eh, ya empiezan PP y SOE se, se están uniendo, se están barajando, lo están haciendo en Galicia, lo están haciendo en Aragón, incluso con con las políticas de, de Podemos para buscar lo mejor, la mejor financiación para cada autonomía, porque sí que es verdad que se, que se demuestra muchas veces que, que hay un margen y que no, no recibimos el, el dinero que, que deberíamos recibir. Yo tengo una primicia que, que contaros a, a vosotros sobre este tema, porque esta semana se me ha ocurrido preguntar directamente al Ministerio de Fomento, porque, no sé si lo sabéis, el Ministerio de Fomento tiene una página web y ahí tiene un buzón ciudadano en el que se le puede preguntar y tal, otra cosa es que te respondan, ¿no? Y bueno, pues a mí se sí me ocurrió preguntarle, decirle, oye, mira, soy periodista y tal, me gustaría saber si, si el futuro tren que se haya proyectado y tal, si va a ir por el interior o va a ir por la costa. Y me han respondido, me han respondido, os voy a decir la respuesta, es una respuesta complicada, un poco liosa, eh, parece que está hecha un poco para, para que no parezca que se mojan y tal, pero en el fondo yo creo que sí. Mira, os leo textualmente. En el plan de cercanías de la Comunidad Valenciana se ha planteado la ejecución de la conexión con el aeropuerto de Alicante como una primera fase de la variante de Torrellano. Más adelante se desarrollarán futuras fases de esta variante cuyo trazado se desarrolla por el interior en su acceso a la estación de Alicante. Así que yo tengo un email escrito del Ministerio de Fomento en el cual me dicen que sí, que va a ser por el interior, que no va a ser por la costa. En fin, ¿os eh, fiáis de lo que dice un político? <risas> lo que pasa es que con 80 millones de presupuestos eso es, eso es imposible. Quiero decir, eh, 80 millones de presupuestos podría dar para hacer una conexión con lo que es la actual red de cercanías, Y bueno, iría justo de dinero, pero podría dar, pero para si lo quieren hacer una verdadera conexión por el interior, nos tenemos que ir, como comentaba Nerea, a unos 300 millones de euros, que es lo que costaría realmente. Mira, yo he estado, ahora que lo comentas eso, yo esta semana he hablado también con la plataforma Renfit, ¿vale? Plataforma vecinal, además, como, como sabéis, es una plataforma que nació a raíz de una unión de asociaciones vecinales, y una de ellas es de San Blas y tal, como yo vivo allí, pues hasta un poco les conozco, ¿no? Y bueno, he ha hablado precisamente con José María Hernández, que es uno de los portavoces de la, de la plataforma, y él no está de acuerdo con la, con la variante de Torrellano, porque dice lo mismo, que costaría 300, incluso casi 400 millones, y claro, a mí me dijo textualmente, David, eso a lo mejor tus nietos lo ven, pero no se va a hacer, no es tan fácil de hacer, hay que hacer un túnel para atravesar la Sierra de Colmenares y es muy complicado. Entonces él a mí me propuso una cosa intermedia, porque él tampoco quiere que el tren vaya por la costa, ni mucho menos. Entonces me propuso que se podría hacer, y ellos lo tienen estudiado, tienen ingenieros ¿no? dentro de la plataforma y tal, se podría hacer un, un trazado intermedio que iría justo por detrás de eh, lo que es el Palmeral, lo AMI y todo esto, ¿no? Y se conectaría sin pasar por, por Bacarón, ¿no? Directamente ya con, con el aeropuerto sin pasar por Torrellano, me parece recordar. Eh, yo, claro, yo comparto un poco, yo no sé si esto es así o no, pero comparto un poco el temor que tienen, que tienen desde la plataforma refe, Es que, que el gobierno se vaya a gastar aquí más de 300 millones en, en esto, por mucho que haya dado 7 años de plazo, pues son 300 kilos, ¿eh? Y Alicante volvemos otra vez a las mismas, es que no se gasta ni un duro aquí. Pero hay que exigirlo, porque eh, por el trazado que José María Hernández Mata, que yo también estuve comentando con él, proponía, habría que verlo en detalle, habría que ver exactamente cómo se plasmaba ese Lo, lo tienen en un mapa 3D y todo, sí, eso. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí. lo tienen más currado posible. Hay que verlo ¿eh? en detalle, pero pasa por muchos terrenos que... En que no va a ser fácil que se tengan permisos para poderlo mm. realizar, porque todo lo que es la Serra del Porquet hay que ver que también está protegida, que además ahí en principio está destinado ahora mismo un bosque urbano, que hay unos yacimientos antropológicos muy, muy importantes y que hay que, que, hay que mantener. Sería una, una opción complicada, evidentemente, quiero decir, eh, yo no tendría ningún problema y ni Guañar tendría ningún problema en que nos sentáramos para ver distintas posibilidades que pudieran abaratar, y todo lo que fuera abaratar siempre sería bueno, pero... Parece mentira que cuando hablamos de una cuestión tan importante, tan prioritaria, que tiene tanto retraso, que recordemos, estuvo en presupuestos generales del Estado en el año 2011 y que después desapareció en el 2, en el 3, en el 14, en el 15, en el 16 y fueron desapareciendo. Y hablamos de una ciudad y si una provincia tan infrafinanciada como la nuestra, pues que tengamos que estar viendo de a ver dónde recorto, porque como ya me van a dar menos… ...a partir de esa base yo creo que ya es negativo... ¿no? ...en principio nosotros tenemos que exigir... ...el mejor trazado posible... ...que ese trazado, si ese mejor trazado posible... ...se puede hacer más barato, perfecto... ...se puede estudiar y se puede mirar... ...pero que no vayamos ya con las rebajas... ...antes de eh, la exigencia de la inversión real... ...que tiene que llegar a nuestra ciudad. Exacto, es que no podría estar más de acuerdo con Víctor... ...es que aquí tendemos a decir... ...bueno pues como no nos van a dar... ...lo que es por derecho nuestro pues vamos a ver pues, si podemos coger las migajas. No, no, vamos a ver, oiga, es que esto por derecho nos corresponde. Y tenemos un aeropuerto que trae suficientes pasajeros como para pagar, suficientes impuestos como para exigir un trazado adecuado, ¿vale? Y tenemos eh, ciudades como eh, Elche, como Benidorm, como Alicante, como Alcoy que aportan suficiente dinero a las arcas públicas como para tener un transporte decente. Es que yo o sea, apostaría por este trazado aunque eh, fuesen mi, eh, municipios minúsculos, que no aportasen suficiente por, por el tema pues, de la solidaridad ¿no? de, de todos los españoles. Pero es que lo aportamos y de sobra. Entonces, por derecho nos corresponde. No tenemos que ir con migajas. Pues luego, eh, si nos quieren rebajar, pues bueno, hablaremos, ¿no? Y hay una línea roja que es que no puede ir por la costa, o sea, eso sí que tiene que ser una línea roja, no podemos aceptar un tren por la costa, pero podemos hablar, tenemos que estar abiertos al diálogo, pero como dice Víctor, ir ya nosotros eh, con menos pretensiones, no, no, tenemos que creernos que lo valemos, porque es que lo valemos, porque ya está bien de nuestro complejo de inferioridad aricantino, que parece que es que no nos queramos nosotros y entonces aceptemos que el resto no nos tienen que querer. Claro, otro problema es que eh, desde Alicante, desde hace años también, seguimos reivindicando que terminen la estación de Alicante, porque todavía no es una estación intermodal, eh, el tram no llega, hasta, por lo tanto no está directamente conectada con convenidor, es un poco surrealista ¿no? que la gente tenga que cogerse las maletas y irse hasta luceros ¿no? que cargando y tal... Tampoco pasan autobuses allí, ¿no? que bueno, es otra reivindicación más que tiene la plataforma, ¿no? de que juntarlo todo en el mismo sitio, esto se, se tendría que, que ver y tal. Y bueno, incluso en la plataforma proponen eh, hacer un nuevo edificio para, para la, la estación del AVE, ¿no? porque la estación del AVE en principio se concibió como una estación provisional. Es una estación que, que está al aire libre, es una estación que crea ruidos a los vecinos de San Blas y tal... Entonces, hacer un nuevo edificio donde estaría hoy correos, el parking de la, de la estación y tal, incluso desde la plataforma me, me comentaban que ellos pues, eh, proponían que tuviera varias plantas para así meter comercios y que se financiara. Uh -huh. Pero claro, si queremos esto es más dinero. Entonces, claro, vuelvo otra vez a la misma. Yo sí, si me tendrán que elegir entre que el tren vaya por la costa. Que yo, es un tren que he cogido mucho, porque yo he estudiado en Orihuela y tal, y la verdad es que para mí era muy agradable el trayecto por la costa y tal. Si no tienes prisa, muy agradable. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí no? A ver, Víctor, el tren, de verdad que es un... <risa> el tren es un tren espantoso, es muy lento, va con gasoil, encima es contaminante, ni siquiera es eléctrico. Es verdad que el tren es malísimo, pero bueno, mira, ese ratito de 5 o 10 minutos que a mí me daban todos los días, pues oye, yo lo agradecía. Yo veo... No sé, de, creo que también es algo muy prioritario de, de lo que también deberíamos reivindicar mucho esto, ¿no? la, la estación intermodal y, y tener un tram que de verdad conecte, ¿no? Un tram que tampoco tarde en llegar a tanto eh, lo que tarda, que no tardemos casi dos horas en llegar a Denia. Bueno, ahora ya ni siquiera llega a Denia, porque ahora está parado claro. esa zona, ¿no? Sí. Está en obras. En fin, eh, entonces claro, os pregunto, eh, ¿nos van a dar dinero para tantas cosas? Que cojan los mil millones que se van a gastar en Valencia y los repartan. Pues sí. Pero no solo eso, quiero decir, el tema de la estación intermodal es un tema que ya tendría que estar resuelto. Uh -huh es un tema que lleva tantísimos años y que además en un momento dado estaba presupuestado también para realizarse, pero ¿qué es lo que pasó? que hicimos un proyecto, o se hizo un proyecto que dejaba todo lo que era la financiación de la posible, del soterramiento de las vías y de la posible estación intermodal. Que todavía no está terminado. Es que que todavía, todavía no está terminado. Cosa pero que hay que pagar también. ¿eh? Claro, pero se dejó eh, única y exclusivamente a expensas de la plusvalía en edificios, unas plusvalías terribles, incluso edificios de 20 y 30 plantas que se iban a construir allí, justo pues, bueno, en lo que es la zona donde ahora mismo van, van las vías. Y nosotros en este caso, no como Guañez, sino como Espera Unidad, ya avisamos de que eso era muy probable que no se pudiera hacer. ...porque estábamos en pleno burbuja inmobiliaria... ...iba a llegar un pinchazo y es lo que ha pasado... ...que evidentemente pues ahora a nadie le sale rentable... ...el construir edificios de 20, 30 plantas... ...para tratar de venderlos y con eso poder sufragar... los gastos de la acción intermodal... ...nosotros como Guañar justamente eh, hemos propuesto... ...el que se haga una consulta ciudadana... ...con respecto a la ubicación de la acción intermodal... ...porque no vamos a engañarnos... Eh, ...Guañar Lacant como espacio de confluencia... Como que Unida sí que nosotros defendíamos el retranqueo de la, de la estación intermodal, ¿no?, alejarla eh, pues, a lo que podía ser eh, un poco más allá de lo que es eh, la vía Parque, exactamente, una buena conexión por tranvía con el centro de la ciudad y poder liberar todo ese espacio para lo que era la ciudadanía. Pero dentro de Guañar eh, había posiciones diferentes y entonces pues lo que hicimos en nuestro programa electoral fue dejarlo a expensas de una consulta ciudadana que se hiciera preguntando a toda la ciudad ...si para ellos el inconveniente de alejar esa estación y sacarla un poco fuera de la ciudad... ...pues lo consideraban algo que pesaba más que lo que podía ser la ventaja de que resultara muchísimo más barato... ...y que además pues yo creo que es algo a lo que tenemos, a lo que de hecho se va en muchas ciudades... ...a tratar de que eh, lo que son los centros de recepción de las personas que vienen a esa ciudad... ...no tienen por qué meterse hasta justo justo a la puerta del corte inglés... ...que parece que es lo único que interesa, ¿no?... ...que no pasa nada, porque eh, si están bien conectadas... ...pues se queden dentro de la ciudad, pero no en el, en el propio centro... Si la estación intermodal se hubiera, no se hubieran empeñado en mantenerla ahí donde está... ...ahora mismo tendríamos estación intermodal, yo estoy convencido de ello. Y bien, el proyecto todavía está ahí, todavía está en marcha... ...y a mí sí que me gustaría, porque además creo que sería un buen ejercicio... ...el que empezáramos para temas importantes para la ciudad a consultar a la ciudadanía. Yo ahí no comparto la opinión que el alcalde ha expresado en alguna ocasión... ...y es que esas consultas ciudadanas en realidad suponen una dejación de funciones por parte de los políticos, que en este caso de los que estén, de los que estén gobernando. Yo creo que el hecho de ser elegidos durante cuatro años de mandato no implica que no podamos estar constantemente instando a la participación de la ciudadanía para temas importantes. Que si puede ser vinculante, sinceramente, para mí mejor, como legalmente no puede serlo, pues bueno, pues pueden ser eh, unas consultas que pueden ser simplemente eh, consultivas. Valga la redundancia, para saber qué es, lo que realmente, qué es lo que realmente opinan. Y si realmente se hiciera una exposición clara, donde la plataforma Renfe defendiera que la sección intermodal tiene que estar en su ubicación actual, donde la plataforma Comarcar por la Movilidad Sostenible, que son uno de la, una de las plataformas que defiende que se tiene que retranquear, defiende el retranqueo. se hiciera una exposición que pudiera haber en los distintos medios de comunicación debates pues nos serviría para generar una cultura de participación que sería muy, muy, muy buena para esa ciudad, para que luego a lo mejor esas movilizaciones de las que tú hablabas, pues sí que fueran mucho más mayoritarias y que además, pues bueno, pues supiramos realmente cuál es la opinión de los alicantinos y alicantinas sobre ese punto concreto, porque con las elecciones al final no lo sabemos, porque se puede votar Partido Popular, Partido Socialista, Compromís, Juanar pero en realidad votas un conjunto y no estás votando un tema concreto que yo creo que a la gente eso sí que le motivaría. Bueno, de momento la estación se va a quedar donde está, porque según tengo yo entendido, no, no, no está en la agenda. Este tema ya se habló ¿no? en su día, ¿no? pero, pero parece que sí que se va a quedar donde está. Y ya veremos, y ya veremos a ver si cumplen todo lo que nos han prometido y si, y si nos llega el 3, si nos llega la estación del AVE definitiva y todo. ¿Queréis comentar algo más de este tema o avanzamos? No, bien, para estar en baja forma, Víctor, madre mía. <risa> <risa> que, bueno, eh, una cosa. Eh, realmente nos... ...creo que debemos ser muy ambiciosos... ...en, en pedir y pedir y pedir hacia, para nuestra ciudad... ...para lo mejor para nuestra ciudad... ...creo que en eso estamos totalmente de acuerdo... ...los 29 concejales... ...porque si no fuera así... ...creo que deberíamos de devolver el acta ahora mismo... ...lo que sí que creo que, que no se nos está olvidando... ...y, y parece que, que no hayamos aprendido... ...de lo que hemos pasado y padecido en, en este país... ¿no? ...realmente hemos ido del tren de, del aeropuerto... Eh, ...de la variante de Torrellano... ...a la intermedial y demás cuando en 2011 estábamos como estábamos y que nadie se le olvide que, que, que el país pasó por lo que pasó y que creo que lo prioritario era primero pensar en, en las personas y, y una vez que el país parece que, que, que a nadie se le olvide que seguimos eh, con, esta, con el aleteo final de, de la crisis tan, tan fuerte y que se ha llevado tantísimas eh, empresas y sobre todo pequeñas y mediadas empresas, eh, empezar a exigir lo que tenemos que exigir que es que vengan necesidades eh, reales a, a la ciudad pero siempre hay que ir paso a paso no podemos exigir eh, ahora el tren y también el intermedial vamos a hacerlo poco a poco y vamos a hacerlo y además sí que es verdad levantando la voz hacia primero hacia la, el, el gobierno autonómico y luego hacia el gobierno central por supuesto sí Marisa pero la crisis y podríamos entrar a discutir sobre las causas de la crisis y sobre quiénes hemos pagado la crisis pero no vamos a entrar en ello Pero la crisis era la misma para todo el Estado. Y ha habido otras ciudades que sí que han recibido inversiones y que siguen recibiendo inversiones. Lo que Entonces, te... han habido, ha habido inversiones en, en otras ciudades y las podemos ver. Y, ha, y hablábamos de Valencia. También ahora aquí tenemos, ha existido inversión y aquí lo sabéis. Ha muy, aquí ha existido muy poca inversión por parte de los gobiernos del Partido Socialista, del Partido Popular de los dos. ¿eh? O sea, quiero decir que no es una cuestión ahora mismo de qué malos son los del Partido no, Popular. No, no, no, para nada. No ha, ha también en durante la época, ha existido durante la época de Zapatero, y anteriormente, ¿no?, que Alicante ha estado siempre olvidada, parece que como tenemos sol, tenemos playa, tenemos buen clima, pues bueno, ya tenemos bastante, ¿no? Sí, pero eso también por culpa de nosotros mismos, claro, es por decir, supuesto. por la, la, eh, los, los políticos los, los que somos principios. más cercanos en la política local, y creo que ha sido culpa nuestra, por sí. parte de absolutamente todos, el no haber reivindicado y además haber puesto y situado en el mapa Alicante, que creo que es una de las mejores ciudades de, de España, ¿no?, porque yo viva aquí o me sienta alicantina, sino porque realmente lo hemos demostrado siempre. Está claro, siempre. pero que, que la crisis, eh, evidentemente, pues puede servir de excusa para no realizar un cierto tipo de, de inversiones pero que en Alicante en concreto se ha visto mucho más castigada que otro tipo de ciudades y no sé, lo hablamos cuando incluso en otros debates cuando hablamos del tema del puerto ¿no? pues ves inversiones del gobierno central en el puerto de Santander, inversiones del gobierno central en el puerto de Gijón, inversiones del, puerto del gobierno central en el puerto de Cartagena y dices bueno ¿qué pasa? ¿Y Alicante dónde está? ¿no? y la crisis era la misma para todos, que no es que en Alicante estuviéramos peor de crisis, creo que podrían estar en Cartagena o en Santander Nerea y terminamos, ¿eh? por favor que tengo más problemas <risa> Sí, bueno, unas, unas pinceladas muy concretas. Eh, Marisa, pues estar de acuerdo en que hay que ir paso a paso, pero claro, tú lo estás pintando como si eh, el Estado español hubiese surgido en, en los años de la crisis y no llevásemos por detrás 40 años de democracia donde Alicante ha sido una gran olvidada desde el minuto uno. Y eso tiene mucho que ver con que hemos tenido realmente pocas figuras políticas verdaderamente representativas alicantinas en los centros de poder, ¿vale? O sea, en este caso, en Madrid. Y es así, porque parece que aquí todo funcione con si eres amigo de o si eres cercano a. Y por desgracia, es una de las cosas malas de, de, de, de, de que... Eh, se funcione en España con los partidos políticos. Los partidos políticos pueden tener cosas muy buenas, pero tienen cosas muy malas, como son la disciplina de voto, y es que prima más apoyar a tu partido y las políticas de tu partido que apoyar las políticas y lo que es necesario para tu municipio. Y eso es así, desgraciadamente. Ojalá, ojalá, ojalá. Pues bueno, hayan o no hayan partidos políticos, ojalá no se impusiese esa disciplina de voto como barrera a no poder ser lo suficientemente libre como para poder defender los derechos de tu ciudad o tu municipio, que son, son tus votantes, son los que están votado por encima de los intereses de tu partido. Y, y, y me haces así que no con la cabeza, Marisa, pero es que yo te he visto a ti, a veces en algunos plenos, sufrir votando cosas eh, animalistas eh, en las que no creías por disciplina de voto de tu partido. No, no es malo ser disciplinada, ¿eh? lo digo porque mira yo vengo del mundo de, de, del deporte y a mí cuando mi entrenador me ha dicho tienes que hacer esto, lo he hecho porque entiendo que mi entrenador es el que, el que en este momento manda, creo que es la disciplina normal pues, eh, y lo bueno es el, dentro de un partido el poder pensar diferente en algunos temas eh, ellos me respetan, de hecho eh, ahora mismo lo que era impensable para el PP local es que hubiera una vicesecretaria de protección animal y, y gracias a, a, creo que también a, a la labor que he hecho y que han contado conmigo es que ya existe esa, esa vicesecretaria no me puedes atacar por ahí porque muchas veces no he estado de acuerdo Pero entiendo que tiene que ser así. No hay nada mejor que la, para mí la disciplina. Otra cosa es que vaya en contra de, de, de, de mi persona, ni mucho menos, pero yo entiendo perfectamente. Pues, eh, el tema, tú lo decías por el tema de la votación de, de los toros. Obviamente tuve que votar lo que me dijo mi partido, pero porque estoy dentro de una disciplina de partido, aunque mis pensamientos sean diferentes. Lo que me gusta es que mis pensamientos se respetan y se valoran dentro de mi partido. bueno pues pero yo observo. no pretendía atacarte, Marisa. No, lo pero estoy yo diciendo, quería. No, no, no, por, por, atacarte, no, no estoy como un ejemplo concreto, ¿sabes? De algo que es una lástima y es que. Que muchas veces no podamos representar los intereses de nuestro municipio porque estamos sujetos a una disciplina de voto. ¿Tú crees que es bueno tener una disciplina de voto y que mande el partido? Yo creo que sería mucho mejor poder libremente representar los intereses de nuestro municipio, sea en la cuestión que sea, no pero que hubiese esa flexibilidad. Para ser negables listas abiertas, de momento... Bueno, yo para, estoy a favor de para, las listas para, para abiertas. ha va el tren bueno. en listas abiertas. Eso, eso se va a decir, como empecemos ahora con los toros, las la, la listas claro. abiertas de todo. No. Se, señores, José no. Jalé, o, o voy a interrumpir, si me permitís, porque tenemos que avanzar. Fíjate, justamente hay una cosa muy interesante que decía Nerea y que se ha visto muchas veces en la composición de las listas electorales que se presentan al Congreso de los Diputados por nuestra verdad. provincia, que hemos tenido muchos cuneros hemos tenido a muchas personas fundamentalmente del Partido Popular también del Partido Socialista que encabezaban listas pues no sé Federico Trillo encabezado la lista de Alicante durante muchos años no sí, Margallo ha sí, encabezado sí, la lista de Alicante sí, durante sí, muchos años y no son personas que vivan la política alicantina que yo hay una cuestión que por ejemplo yo jamás echaría en cara como algunos compañeros míos incluso de mi misma organización echan en cara al Partido Popular al Partido Socialista algunas cuestiones como que la agencia del medicamento europea el Ayuntamiento de Alicante pide que se ponga en, en Alicante y luego hay algún diputado elegido por Alicante que no vota eso que sinceramente pues a lo mejor puede ser Alicante pero a lo mejor en Málaga pues tiene las mismas razones para que sea ¿no? yo creo que hay que mirar más por ese, eh, ese el, el buscar cuál es la solución más justa la solución mejor para lo que es la ciudadanía y no tampoco centrarnos en un localismo localismo pero de ahí de no centrarnos en un localismo a no defender lo nuestro pues creo que hay una diferencia Vale, pues con esa reflexión nos vamos un momento de publicidad y volvemos con más tertulias alicantinas Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oid Radio Costa Blanca. Vive la Champions en toda la red de emisoras de OIC Radio, desde las 8 y media de la tarde y hasta las 11 de la noche. En toda la red de emisoras, aquí hay pelotas en juego. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer.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 Pues bien, aquí estamos un, un viernes más en, en Tarturias Alicantinas y oh, nos toca la sección de historia, ¿no? Como siempre, como esta canción de Abba siempre presenta e introduce este gran temazo. Y hoy me gustaría hablaros, igual que el, el viernes pasado hablamos de la historia del carnaval en, en Alicante. Hoy quería centrarme en, en una persona, en concreto, en un alicantino que, según mi opinión, yo diría que es quizá la, la alicantino más ilustre que hemos tenido en el siglo XX, seguro, y puede que, que en toda nuestra historia. Me estoy refiriendo a Rafael Altamira, Rafael Altamira Cabea, que nació eh, precisamente en febrero, un 10, de, un 10 de febrero de 1866, se han cumplido este mes 152 años. Rafael Altamira fue hijo de un músico militar, de José Altamira, y estudió Derecho en la Universidad de Valencia. Aquí se codeó con Azorín, con Prasco Ibáñez, ¿no? hizo amigos bastante importantes, hizo un doctorado y empezó eh, su carrera laboral en el mundo del periodismo. Empezó en el periódico La Justicia, cuyo, cuyo director era eh, nada más y nada menos que Nicolás Salmerón, uno de los presidentes de la República. De la Primera República, evidentemente, porque la Segunda todavía no, no, no había llegado en esta época. Llegó a ser director de este periódico y luego se metió en la abogacía. Estuvo ejerciendo un par de años abogado, como tú, Nerea. Hasta que eh, quiso volver otra vez a la, a la universidad, en este caso en, en la Universidad de Oviedo, le dieron una cátedra de Historia del Derecho. Allí escribió la que probablemente fue su obra maestra de lo muchísimo que escribió, que se llamó Historia de España y de la civilización española, un libro del que todavía los historiadores eh, lo tienen como un referente. A día de hoy estamos hablando de, una, de un libro que se escribió hace más de 100 años. Eh, allí te conoció a, a la mujer de su vida, allí conoció a Pilar Redondo, con la que se casó y con la que tuvo tres, tres hijas en, en Oviedo. Eh, su fama fue creciendo. Con todos estos trabajos, con todos estos, estos eh, logros, y hasta, hasta el punto de que hizo una gira de conferencias por Sudamérica. Además, eh, allá donde iba, triunfaba hasta el punto de que mm, fue honoris, nombrado honoris causa de, no sé si eran cinco, seis o siete universidades distintas de Sudamérica. Es un, una bestia el hombre este. Eh, se decidió meterse en política en, aquel, en aquella época, una vez de vuelta en España, y fue director general de enseñanza primaria. Se metió en el Partido Liberal... Y bueno, eh, entre sus logros se puede decir que mejoró la, la situación laboral de los maestros, que eh, construyó nuevas instalaciones, nuevas escuelas, modernizó las más envejecidas... Pero seguramente su mérito que más se recuerda es que fue el hombre que creó oficialmente el, el cuerpo femenino de maestras. Porque hasta entonces sí que es verdad que había maestras, pero tenían una situación un formal, no estaban reguladas y desde entonces ya empezaron a haber maestras mujeres en, en España. A partir de ahí fue senador, pocos años después, Y eh, se metió el Tribunal eh, Internacional de Litigios Mineros. Vio su trayectoria, se quedó impresionado de su trayectoria y lo quiso incorporar como jurista. Dicho tribunal, y precisamente lo incorporó en un momento en el que había un conflicto minero muy, muy importante eh, entre España y Francia por un tema de unas minas que estaban en, en los Pirineos. Eh, Rafael Altamira no solamente. Entró como en pie, sino que consiguió solucionar dicho, dicho conflicto a base de diplomacia. Y claro, esto no pasó de desapercibido en la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, como sabéis, era la precursora de la ONU en, en aquella época. Por lo tanto, fue fichado por la Sociedad de Naciones para formar el primer tribunal internacional. El primer tribunal internacional que hubo en el mundo. De hecho, se llamaba el Comité de los Diez y Rafael Altamira era uno de los diez. Luego, dicho tribunal eh, evolucionó hacia lo que hoy en día se conoce como Tribunal de la Haya. Eh, precisamente la labor de, de, de Rafael Temira en aquellos años fue intentar que en Europa no nos matásemos, intentar evitar la Segunda Guerra Mundial, cosa que al final no, no consiguieron, pero sí que es verdad que durante un, unos años la retrasaron. ¿no? Negociar con Hitler, negociar con Mussolini, negociar con todos estos especialitos ¿no? para, para intentar que evitar el, el desastre ¿no? que al final fue... Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos una vez más, y en este caso para el premio Nobel, hasta el punto de que estuvo nominado en, en 1933 al Nobel de la Paz por, por todos estos esfuerzos. No se lo dieron, se lo dieron a, a un inglés, a Norman Angel, pero él siguió en, en, en el tribunal de la Haya durante todo el tiempo que esta institución existió, hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Civil él sabía que no podía estar en España porque sabía que aquí se, se le iba, iba a ser represaliado ¿no? por sus ideas liberales. Y más aún en la posguerra, ¿no? Con el franquismo y se queda a vivir en, en la Haya. El problema es que, claro, aquello de lo que huía de España también le alcanzó en Holanda, porque empezó la Segunda Guerra Mundial, los nazis invaden Holanda y tiene que salir por patas también. Se va a Bayona, Francia. Pero resulta que los nazis también llegan a Bayona. Entonces tiene que ir hasta Portugal. En Portugal consigue, a través de correo, que le den un puesto en la Universidad de Columbia, de Estados Unidos. Coge un avión para allá, el avión se avería a mitad de trayecto, Y tiene que hacer una, un aterrizaje de urgencia y salvar la vida de milagro en México. En México no consigue un visado para ir a Estados Unidos y ya pues, se tiene que quedar ahí para el resto de sus días. Estamos hablando de que ya tendría unos eh, 78 años, una cosa así, cuando estaba en México. Y además tuvo la suerte de que su, su familia, su mujer y sus hijas también pudieron escapar. También pudieron escapar y, escapa, y salir, salir a México y escapar de la represión española. Bien, en México siguió, eh, siguió vinculado al mundo universitario, siguió haciendo conferencias, siguió escribiendo y en 1951 fue otra vez fue propuesto al Nobel y esta vez con más fuerza había muchas posibilidades de que se lo dieran. Fíjate, un alicantino podría haber tenido un Nobel en 1955, sería el penúltimo Nobel ¿no? de la historia de, de España. Sin embargo, pues le pasó una cosa, le pasó un percance que, que le evitó, que le, le pudieran dar el Nobel, su propia muerte. Claro, el hombre ya tenía 85 años y, bueno, pues ese año fue cuando, cuando desapareció para siempre Rafael Altamira y se lo dieron a un francés, a, a León Yuso que fue un, un sindicalista, ¿no? Que luchó contra los nazis, ¿no? Fue un héroe de la resistencia en Francia. Así que, en fin, eh, yo no sé vosotros qué opináis. Yo diría que, que muy poca gente puede superar aquí en Alicante a, a la impresionante vida académica, profesional que tuvo Rafael Altamira. Periodista, jurista, diplomático, abogado, historiador... Es que tenía de todo este hombre, ¿no? ¿eh? Y bueno, pues se eh, reivindicar su figura todos los, todos los años, ¿no? todos los meses de febrero. Este año, como os decía, se ha cumplido 152 años y, y pienso que no es una persona muy conocida en Alicante. Es verdad que le pusieron una calle ¿no? en el casco antiguo, una calle que está dedicada a la a una, a una princesa, la hija de Alfonso XIII. Y bueno, creo que con bastante buen criterio, porque esta mujer no era ni de Alicante, pues eh, se le puso la calle a Rafael Altamira. Y también tiene un instituto y todo. Y bueno, pues eh, recordar, ¿no? recordar de todos los años quién fue este, este, esta gran eminencia, ¿no? este, este alicantino. I have a dream. Men pues eh, seguimos seguimos con el debate, seguimos con con los temas de Alicante, aunque bueno, viendo cómo acabó la anterior, vente tú a saber dónde acabamos. Yo, yo quería proponeros ahora a los veladores, ya veremos dónde terminamos. Cuando hablo de los veladores me estoy refiriendo a, a las terrazas que hay en, en Alicante, sobre todo por temas de tardeo, ¿no? los viernes, los sábados, ¿no? Evidentemente estamos pensando en, en la zona de Castaños, pero no solamente ahí, ¿no? Porque, en fin, yo de alguna vez he hablado también con, con los vecinos, del, con las plataformas vecinales ¿no? de, del casco antiguo y también están bastante hartos, ¿no? También están bastante quemados con este tema y además eh, bastante decepcionados ¿no? con, con el ayuntamiento ¿no? y, y se sienten bastante ignorados. En fin, es un tema que, que la verdad es que yo entiendo que para vosotros, para, para los políticos, debe ser un tema un poco complicado, porque claro, es difícil posicionarse en este tema sin enfadar a alguien, por un la porque hay intereses cruzados, ¿no? Por un lado está el interés de, de los vecinos por poder descansar, por poder dormir bien, por tener derecho a ocho horas por todas las noches, ¿no? De poder dormir al menos sin, sin ruido. Pero por otro lado también están los comerciantes, también están los dueños de los locales que quieren ganar dinero y saben que el tardeo alicantino está muy de moda y que si no meten una terraza en la calle van a perder mucho dinero, ¿no? Eso crea puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Ayer este tema se habló, ayer este tema se habló en el pleno, precisamente vosotros, Víctor Guañar propusisteis una ordenanza, la ordenanza sufrió unos cuantos cambios, ¿no? Una, unas cuantas enmiendas, pero se acabó aprobando. Y bueno, pues me gustaría empezar por ti, que, que nos contaras qué es lo que, va, lo que va a suponer esta nueva ordenanza. En principio creo que hay dos temas que están en, en debate, ¿no? que es si se con, la concesión de licencias, si se restringe ¿no? y conceder más licencias a, a, estos, a estos negocios, y luego también el horario, el horario que, que se debe de imponer ¿no? en, en, para poder abrir. ¿no? A ver, cuéntanos. Son muchas más cosas. Eh, bueno, en realidad lo que se aprobó ayer en el Pleno fue una moción que lo que... ...pedía y que de hecho eso es lo que se tiene que realizar... ...es una modificación de la ordenanza actual, ¿no? La ordenanza, la ordenanza vigente, una ordenanza que se aprobó... ...en la legislatura anterior con el mandato de Sonia Castedo... ...y que realmente para nosotros es una ordenanza... ...que es muy desequilibrada... ...porque es evidente, eh, si le preguntas tanto a Santa Marisa... ...como a Nerea, como a cualquier persona... ...que pase por la calle... Eh, ...cómo tiene que ser una ordenanza de veladores... ...pues todo el mundo va a decir... ...hay que buscar el equilibrio entre lo que es... Eh, la posibilidad lícita de tener un negocio, lo que es la posibilidad de que la gente disfrute de su tiempo libre, disfrute del ocio y el descanso de los vecinos. Evidentemente eso es muy fácil decirlo. Ahora el problema está, ¿cómo realizas esa cuestión? ¿Cómo consigues ese equilibrio? Y la ordenanza actual, bajo nuestro punto de vista, está totalmente desequilibrada en contra de los vecinos. Y la prueba está, quiero decir, solo tienes que pasearte cualquier día por lo que es el centro tradicional de Alicante o lo que es el casco antiguo. ...y si te pones a pensar... Eh, la persona que vive en el piso este que está justo arriba del velador lo que tiene que estar pasando pues se te calan mal los pies yo tengo la suerte de vivir en Altozano o sea vivo en un barrio y no lo sufro como tal pero evidentemente hay una saturación de veladores y a mí mismo que me gusta salir por las noches pues yo voy paseando por algunas calles y me da agobio a mí mismo decir es que no puedo andar ¿no? Sí, eh, sí, hay veces que hay, sí ¿eh? hay calles que dices yo por aquí no me puedo meter <risa> en castaños por ejemplo en castaños siempre te pasan en castaños te pasan, te pasan en la calle mayor te pasa en el te pasan antiguo en También, sí. te, te pasa en muchos sitios, entonces hay que buscar justamente ese equilibrio, entonces podemos buscar distintas medidas y por un lado está el garantizar que lo que es el espacio público sea realmente para todo el público y no única y exclusivamente para el disfrute de los veladores y por eso una de nuestras propuestas es que las mesas no se pongan en el centro de la calle, sino que se peguen a las fachadas dejando todo lo que es un pasillo intermedio para que la gente pueda pasear, que puede ir con un carrito de un niño, que pueda ir paseando tranquilamente si va a... Eh, con algún tipo, no sé en silla de ruedas, o si tiene que ir con muletas que no, no pueda tener esa calle totalmente vetada para poder pasar por ahí, y luego, pues bueno, pues evidentemente habrá que buscar temas de armonización de horarios, buscando justamente el que se logre ese equilibrio que evidentemente tiene que ir acompañado de más medidas que lo que es el simple control de veladores porque también tiene que ir acompañado de una presencia policial en un momento dado que evite lo que es el vandalismo, porque no todo es el ruido que se produce en los veladores, también es ...la gente que pueda estar haciendo botellón... ...que pueda orinar o estar vomitando en los distintos portales... ...que pueda haber, como ha habido algún problema... ...incluso pues de agresiones sexuales... En esos, ...en esos momentos dados... Claro, y para eso pues evidentemente hace falta... ...tener un control sobre todo eso... ...pero que eh, lo que tenemos actualmente... ...no es bueno para los vecinos de Alicante... ...y que la salud tiene que estar por encima de todo... ...yo creo que es algo que es primordial... ...que eso no quiere decir que evidentemente tenemos que buscar... ...en la medida de lo posible, ese equilibrio... ...para que los negocios puedan seguir existiendo... ...y para que pueda seguir habiendo un atractivo... ...en temas de ocio en, en nuestra ciudad... ...pero que tengamos en cuenta que sí que lo que queremos es tener... ...una zona de marcha, una zona de bares, una zona de hostelería... ...en medio de la ciudad, en una zona donde la gente está viviendo, que no es que estamos hablando de irnos a un polígono o de irnos al puerto de Alicante, sino en una zona donde la gente está viviendo, pues entonces tendrá que haber un control mucho mayor del que existe actualmente. Bueno, la, la moción, el cambio de ordenanza se aprobó por unanimidad, cosa que a mí me costó bastante de creer, me froté un poco los ojos, ¿no?, de que todos los grupos eh, de políticos ¿no? y los concejales independientes estuvieran de acuerdo en este tema, que tanta polémica siempre ha traído, ¿no? Eh, Marisa, vosotros precisamente en el PPE eh, pusisteis una enmienda a este tema y bueno, me gustaría saber eh, tu opinión, eh... cómo encontrar este equilibrio bueno. de cada eh, la verdad que, que, bueno, nos congratula a todos. Yo creo que es un tema que a todos nos une porque nos, nos preocupa, ¿no? Nos preocupa tanto, por un lado, la hostelería, ya que Alicante, como hemos hablado antes, es turística y tenemos que seguir vendiendo nuestra ciudad. Y, además, eh, nos hemos hecho muy famosos por el tardeo. Eh, sí, sí, Víctor, no hagas así porque... Vamos a ver. No, no, razón, no, no, no, no, no, no, pero me gustaría ser famosos sí, por otras cosas, no solo por el no, tardeo. No, sí, o menos, somos famosos por muchísimas cosas porque... Sí, sí, dar fe ¿eh? de que fuera de Alicante se conoce el tardeo porque cada vez conozco más gente de fuera de Alicante que me dicen, oye, nos vamos de tardeo a Alicante a mí, y a mí no me molesta, ¿eh? me parece hasta bien A mí me, me parece que, que además ha sido un referente y, y modelos que, que están copiando, como en Murcia, por ejemplo que, que empiezan otra vez también con, con el tardeo. Eh, lo que no puede ser y, y Víctor lo decía, es Que, bueno, que, lo, que ni sea todo ma, eh, barra libre, como por ejemplo ocurrió en la plaza de Gabriel Miró con, con el carnaval, con la autorización que dio el SOE para formar ese espectáculo que creo que a nadie nos gustó porque, por ejemplo, no había una protección para los ficus, ¿no? Y esos ficus centenarios acabaron meados y, perdón, y vomitados porque no, no, no, se, no se buscó el equilibrio. Y además, es verdad, molestando a los vecinos de, de la plaza porque fue eso, ya te digo, Una, una barra libre, pero tampoco buscamos el, el modelo pavón muchas veces que ha sido como un poco de arrasar todo porque al fin y al cabo en, va en contra del equilibrio que, que buscamos. Nosotros lo que, lo, que hemos, eh, lo que proponemos es que, primero, que nos sentemos todas las partes implicadas, tanto vecinos como hosteleros, para llegar a un acuerdo, que creo que sí que es probable y es posible. Obviamente, nunca vas a poder eh, buscar el consenso absoluto, pero seguramente se llegue a un acuerdo por el bien de la hostelería y por el bien de, del descanso vecinal. Y, por otro lado, creo que sí que es, es, hay que modificar la, la ordenanza. De veladores, por supuesto que sí. Obviamente es bueno ir evolucionando, ¿no? Y es como todo, pues tendremos que, que adaptarla a, a los tiempos que corren, pero sí que hay que, hay que, que sentarse con la ordenanza de veladores, la del ruido. Que es fundamental y parece ser que ahora mismo no están haciendo ni caso desde el mini gobierno que padecemos y nos tenemos que sentar todos también con, el, con, con la ordenación o del casco antiguo, o sea, no, no podemos perder el valor que tiene nuestro casco antiguo, creo que, que todos, todos tenemos que también buscar la unanimidad para, que, para poner el valor nuestro casco, que creo que no, no tiene que envidiar absolutamente a, a ningún casco antiguo, al revés, yo creo que deberíamos sacar pecho de, de lo maravilloso que tenemos ahí y no dejarlo caer como, como lo estamos haciendo. La verdad es que sí, nuestro casco antiguo comparto totalmente luego tu última reflexión, ¿eh? es un, tenemos un casco fantástico y además yo creo que vivir allí entre semana tiene que ser maravilloso, porque es, es como vivir en un pueblo. A mí me encantaría vivir en el claro, casco antiguo, lo, siempre lo he dicho. Lo que pasa es que claro, los viernes y los sábados por la noche lo que es maravilloso y es un pueblo y es muy tranquilo, <risa> se transforma y eso ya a mí no me lo haría tanta gracia tener sí. que aguantarlo. ¿no? Sí. Es como vivir como si, como si vivieras en hogueras, ¿no? Continu continuamente. ¿no? no y Además, <risa> estoy, estoy de acuerdo también de regular los horarios, creo que sería bueno incluso intentar de alguna manera, tal vez aquí los, los teléfonos me matarán pero hacerlo de alguna manera para, para poner en valor ¿no? yo me, me gusta la ciudad de Granada por ejemplo y alucino con el Albaicín sí, sí, sí. pero cuando subo a Santa Cruz Digo, es que. En... Sí, sí, sí, es Le pasa por, por encima, sí, claro. Alba, pero de lejos. Albacín pues vamos. Es, Albacín es más grande, tiene una vista al alambre impresionante y tal, pero sí, Santa Cruz pero... es precioso también. Es que porque... es una maravilla. Es... Entonces, vamos a, a intentar de alguna manera potenciar nuestro, nuestro casco antiguo que creo que haría de referente turístico. A, a, además, fíjate, eh, la comparación, que seguramente la perdemos porque Albacín es más grande, es más sí, bueno. más todo. Pero sí que es verdad que Santa Cruz tiene una cosa que no tienen ellos, que está mucho más escondido y por lo tanto está mucho más conservado. O sea, sí. yo cuando voy a Santa Cruz parece que vuelvo al siglo XVII, ¿eh? Sí. En Cambió en Albacim vio japoneses todo <risa> Nerea, voy contigo. Bueno, yo creo que, que lo que votamos el otro día en el Pleno... ...está muy bien, es un primer paso... ...pero en mi opinión personal no creo que vaya a llegar muy lejos. Eh, pensemos que PSOE y Guañar han estado en el mismo equipo de gobierno... ...durante casi tres años... ...y el propio Babón reconoció eh, el otro día en el Pleno... ...que no pudo hacer su trabajo... Eh, en, en, respecto a este tema, respecto al desarrollo de la, de la ordenanza, del ruido y de veladores, porque el PSOE no paraba de ponerle palos en las ruedas. Y eso era cuando eran socios. Y ahora está en, en, en los bandos contrarios, ¿no? en oposición y en gobierno. Quiero decir, veo muy difícil que los eh, partidos políticos vayan a llegar eh, a un acuerdo en este tema. Porque... Eh, porque están pidiendo cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la postura de Guaña respecto a veladores, pues no es la misma que el Partido Popular, pero ni siquiera que el PSOE. Entonces, yo veo muy difícil que vaya a haber acuerdo. Sí, aplaudo que aprobásemos todos por unanimidad esto, pero es para comenzar a trabajar. De ahí a que se termine el trabajo... Pues hay un trecho y yo, honestamente y desgraciadamente, creo que no lo veremos, si no hay voluntad de diálogo, porque la voluntad de diálogo siempre se le pide a los comerciantes y a los vecinos, pero también tiene que empezar dentro de nuestra casa consistorial, dentro de nuestro ayuntamiento, y yo no veo una voluntad de diálogo verdadera por parte de los partidos políticos. Luego está el tema de, de, de los vecinos y comerciantes. Eh, Tiene que haber diálogo, sí, pero yo creo que tenemos que tener claro que va a ser imposible contentar a, a ambas partes. Y aquí eh, tenemos que poner eh, los derechos en una especie de balanza y ver qué derechos priman sobre otros. Y eso es una realidad. No podemos hablar de términos absolutos, de los derechos del descanso eh, le damos un 100 y a los derechos de, de los comerciantes un 0. No, no es eso vamos a tener que poner una balanza pero sí que es verdad que tendremos que elegir qué derechos se priman sobre otros y por ejemplo para mí el derecho a la salud es un derecho y el derecho a la vivienda son derechos fundamentales fundamentales eh, yo he visto muchos comerciantes pues en zona castaños etcétera que han querido abrir eh, negocios nuevos y su cabreo ha sido cuando al ir a pedir eh, el velador las mesas le han dado Cuatro mesas y no les han dado 16 como tenían pensado, como si eso fuese un derecho suyo. No digas que, que hay espacio en la calle para poner 16 mesas, ¿Qué malo es el concejal que no deja poner 16. Vamos a ver, es que la calle no es suya, señor. Usted ha comprado un local que va de su puerta hacia adentro. De la calle para afuera es patrimonio público, ¿vale? Entonces corresponde al, al ayuntamiento regularlo para que usted pueda poner sus mesitas, pero también para que la gente pueda disfrutar de la calle, pueda andar, pueda pasear. Pero dicho eso, yo creo que más que el jaleo que se monta en sí, en los veladores, eh, en sí en los veladores o en los comercios, es en la permisividad que hay en la calle, para el uso de la calle, es decir… Que se permita que vayan por ahí despedidas de soltera, de soltero, 20, 30 personas en grupo. Cuando, por cierto, se supone que en grupo tú no puedes estar un grupo de 30 personas sin haber pedido permiso, ¿vale? Para estar públicamente un grupo liando la parda en la calle, ¿vale? El derecho de reunión y esas cosas, aquí nos las soltamos a la torera Pero es que... Tú sueltas a ese grupo, eh, a lo mejor, de despedida de soltero por la calle Castaños y está montando un jaleo con 20 grupos de solteros más alrededor que muchas veces ni siquiera están sentados consumiendo, porque muchas veces no hay espacio en un velador para que se siente un grupo de 30. Están en la propia calle, eh, de pie, pegando gritos, haciendo un botellón, Eso es lo que no está autorizado, lo que va contra eh, el, el, los reglamentos del ayuntamiento y es lo primero con lo, contra lo que se tendría que luchar. O igual que cuando la gente, como no puede fumar dentro de los pubs, se sale fuera y está con el cubatita, el cigarro, no sé qué, a las 2 de la mañana pegando gritos. Claro, por mucho que el local esté insonorizado dentro, la gente que está fuera liando la parda, fumándose el cigarrito, eso no hay ningún control. El local no puede controlar eso. Pero. Yo creo que no, no Víctor, el del local no. puede controlar de las puertas hacia adentro Sa que ¿Sabéis, no saga, lo, que que ¿sabéis no saga, lo que suele pasar la cuando, así. cuando ocurre que no la así ¿Eh? Que no saque la bebida, si lo puede. Controlar. Ah, sí, que no se saque la bebida, no, sí, pero, vale, pero el cigarrillo no. Pero sabéis qué que no. es lo que pasa cuando en esos casos, en el caso de que el local intente controlarlo y le diga, oye, por favor, no gritéis aquí, lo que hace el del local no es decirle no gritéis, lo que hace es decir, iros cinco metros más para allá y así ya no hay problema. Pero no, no, claro, no, no, y además lo de sacar la bebida, Víctor, tú, o sea, a ti te pueden prohibir salir con el vaso de cristal, pero te tienen que dejar llevarte una bebida sí, que, bien, has claro. que has consumido. Entonces, la cuestión es que también tiene que haber un control policial, ¿no? A mí sí, que haya desaparecido la unidad Fox me da mucha pena, pero que la unidad Fox ni siquiera era suficiente. O sea, hemos pedido una... El problema del ruido estaba antes, Marisa, de que llegase el tripartito. Quiero decir, la unidad Fox nunca fue suficiente. Y en lugar de reforzarla, cogen y se la cargan. Pero, señores, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de lo difícil que va a ser cambiar una ordenanza, bla, bla, bla, cuando podremos empezar a poner soluciones ya que al menos mejorasen la situación. A lo mejor no la solucionan, pero empiezan a mejorar. Pero es que no hacemos ni eso. Mira, es que... Eh... ...no es cuestión de demonizar absolutamente a nadie... ...porque yo me he encontrado en distintos locales... ...donde cuando sales a fumar fuera... ...y estás hablando más alto de lo normal... ...te sale uno de los empleados o el dueño y dice... ...y mira, por favor, hablar más bajo y tal que no sé cuánto... ...y yo creo que de esa yo manera... creo que eso nos ha pasado a todos ¿eh? alguna vez... ...pero normalmente claro. lo que te dicen no es que hables más bajo... ...sino que te vayas cinco metros más para allá... Sí, ...sí, pero bueno, pero, a, eh. quiero decir, pero creo que si también... Eh, ...lográramos justamente sentarnos para dialogar... ...y podríamos buscar esos gestos de buena voluntad... ...también mm. por parte, en este caso, de los, de los hosteleros... ...que evidentemente yo creo que son los primeros... Eh, que, ...que les gustaría que no se hiciera esa polémica... ...y que los vecinos que viven arriba de su local... ...pues no estuvieran hasta las narices de tener abajo ese local... ¿no? ...entonces yo creo que eso es una forma con la que tendríamos que trabajar... ...cuando comentabais, y es verdad, que Alicante es conocido por el tardeo... ...quiero decir, eh, yo tengo el caso muy claro de un amigo mío... ...que toca en un grupo de música... ...que se van a hacer un concierto a China... ...y en China, pues hablando en inglés con un chino... ...le pregunta, ¿de dónde eres de Alicante? ...y dice, ah, tardeo, tardeo... ...no me digas, dice <ríe> el chino, dice <ríe> el chino... <ríe> A, a un, bueno, amigo, a un sabes... amigo mío que además también lo conoce en Nerea José pepe, pepe, me lo dijo. perdona ¿no? Víctor, eh, salimos en el Times una vez ¿eh? entonces, en el New York Times el tardeo alicantino ¿eh? claro. lo recuerdo perfectamente pero, entonces, y, y evidentemente no digo que, que vaya a ser malo, pero sinceramente a mí me gustaría que el turismo que tenemos que traer a Alicante fuera más conocido por otras cuestiones, por un turismo cultural por un turismo de valores medioambientales por un turismo de otro tipo que no sea por el tardeo porque al final Todo el mundo también asocia el tardeo a un turismo de baja calidad Es un turismo barato, es un turismo donde vas a beber Donde en muchas ocasiones bebes en la misma calle Hemos visto ¿no? eh, eh, aviones que venían de Londres Cargados de despedida de solteras de las que decían mm, Nerea sí. ¿no? Y que venían aquí a Alicante para... Porque aquí vale todo Porque aquí parece que se le permite absolutamente todo Y eso es algo que además yo creo que es perjudicial Porque es pan para hoy pero hambre para mañana Porque a mí también me lo ha dicho algún dueño de local es que mis clientes de siempre al final se acaban hartando y el sábado no van a venir porque el sábado aquí esto es la guerra y el sábado no vienen mis clientes de siempre y eso en un momento dado se pasará de moda Y nos quedaremos con que de nuevo la zona del centro tradicional Pues volverá a estar eh, abandonada Y tendremos que volver a buscar planes de rehabilitación de la zona Y cómo ha pasado eso y cómo hemos llegado a esto nos, nos ha pasado también en parte con el turismo de playa Que en un momento dado eh, la excesiva especulación Y el excesivo explotar al máximo cada rincón Cada metro que pudiera existir cerca de la playa para construir Pues es que al final no te apetezca meterte en, en una playa Donde tienes tu trocito justito Para la, para la toalla y poco más, y entonces acabas yendo a otros lados, ¿no? Pues vamos a buscar también ese otro turismo de más calidad, vamos a buscar también esa otra hostelería de más calidad, que la gente pues vaya buscando otras cosas, pues que bueno, que al final si puedes tomar una copa mejor preparada que lo que es un calimocho en vaso de plástico, pues mejor, ¿no? Que si tú puedes estar tomándote una copa, escuchando una música... Tal, en vez de estar escuchando las fanfarrias de las cinco despedidas solteros Que cada uno está cantando una canción diferente Pues mejor Que si tú puedes pasear tranquilamente por la ciudad Con cierta gente Que haya un cierto bullicio Que no está mal Que veas una ciudad viva Pero que no sea Que te tengas que tapar los oídos Para poder atravesar una calle Porque realmente es insoportable Pues mucho mejor ¿no? Entonces, Yo creo que ese es el sentido en el que tenemos que ir trabajando Y para eso evidentemente hace falta un impulso político Un impulso político que lleva a la sociedad También a hosteleros, a vecinos, a que entre todos pues, busquemos ese modelo, ese modelo. Porque nosotros, desde en este caso, cuando yo llevaba la concejal de Medio Ambiente, pusimos a petición de los vecinos, lo aprobaron en la Junta de Distrito número uno, unos sonómetros que están a la vista de cualquier ciudadano o ciudadana que quiera entrar a verlos, están en la web en la municipal, que da miedo mirarlo, porque constantemente estamos sobrepasando los límites. Y ojo, y no solo es culpa. De la hostelería, porque también en ocasiones pasa durante el día con el tráfico o en la zona del mercado con lo que es la carga y descarga, pero que nos hemos acostumbrado a que como estamos en Alicante, es una ciudad mediterránea, podemos hacer todo el ruido posible en la calle y eso no es así, es una cuestión que es, también es cultural y que también pues, hace falta muchísima pedagogía y muchísima educación por parte de los poderes públicos para ir cambiándolo con el tema de las despedidas de, de soltero que lo habéis mencionado ya varias, varias veces yo la verdad es que cada vez alucino más ¿eh? porque es verdad que Alicante está muy de moda para esto y vienen de otros sitios de, de aquí, a hacer la despedida aquí y además creo que la mayoría de veces son despedidas de soltera veo sobre, sobre todo mujeres y además que yo alucino porque, porque dice, alguna vez ¿no? hablando con, con, con alguna de ellas ¿no? digo bueno y tal y vosotras estáis despedidas de soltera y dice sí hemos venido de Madrid hemos venido de Santiago de Compostela hemos venido de, de León y digo ostras y, y no hay sitios para hacer despedida de soltero en León os venís aquí bueno no sé si queréis por... fíjate hay ciertas ciudades que las están prohibiendo Que sí, hay ciudades eh, como eh, creo que era Málaga, no sé si, sinceramente no sé si era Málaga o Granada, eh, pero una ciudad andaluza, me acuerdo perfectamente, eh, lo, lo leí, que, sus, que los locales habían dicho que no permitían despedida de solteros en sus bares. Y es que aquí nos hemos encontrado casos, a mí me comentaba un funcionario de urbanismo, donde en este caso no venían de muy lejos, venían de Villena, pero de Villena habían pedido permiso para traer dos autobuses con dos bandas de música para celebrar una despedida de solteros. No, que que evidentemente no se lo habían dado lo O sea, es. como decía Nerea, que lo hacían sin permiso Estos pidieron eso. permiso y se les negó Eso claro. no es una despedida de <ríe> eso, eso es un concierto no, un charanga, ¿eh? <ríe> En fin, pues nada, seguiremos atentos a ver cómo, cómo evoluciona la juerga en Alicante y, y si es sostenible, ¿no? Porque yo creo que disfrutar queremos pasarnoslo bien todos, pero en fin, lo de traerse de unos autobuses con bandas sonoras, ya pasó un poco de castaño oscuro. Sí, eh. Y cosas peligrosas, porque en fin. yo me he encontrado ya folletitos eh, de gente que estaban repartiendo sí, entre, sí. Lo, entre la gente por la calle donde decían, haz tu despedida de soltero en Tabarca, a mí, Tabarca, que no me la toquen sí, que como al final sí, ¿no? convitamos Tabarca también en un tardeo alicantino sí, sí, sí. pues... Ta -tabarca, Tabarca a mí me parece un sitio precioso para ir, pero iría más como luna de miel que como pues despedida casi, de soltero la verdad es que hacer una sí. juerga ahí bueno, en fin Vamos a hablar precisamente de cosas que hacer, de cosas de pasártelo bien y un poquito menos folloneras, <ríe> un poquito más sostenibles. Vamos con agenda cultural, si os parece. Precisamente, mira, hablando de ruido, pero en este caso no, no, no es ruido follonero, sino buen sonido, vamos a contar los conciertos que se, pueden, que se pueden ir, que se pueden asistir este fin de semana en Alicante. Tenemos en el auditorio eh, hoy, hoy viernes a las 8 de la tarde, un concierto de percusión por parte de Borja Belibert. Y mañana eh, viene la, la Academia de Piacere, que a pesar de este nombre toca música española, no italiana, concretamente música clásica de los siglos XVI y XVII. Esto lo tenéis, eh, lo tenemos el sábado a las 8. Luego, respecto al teatro, eh, en el teatro principal, este fin de semana eh, se, se interpreta la obra La gata sobre el tejado del fin caliente, que es una de las obras cumbres de, de Tennessee Williams, el, el mítico dramaturgo americano de teatro. Tenemos una función el sábado a las 8 y luego el domingo a las 6. También en el Centro Imaginalia, que está en, en, en el en Paseo General Marvá, yo voy mucho. También ahí se hace teatro, tienen además un escenario muy chulo, muy, muy, muy apañado para lo pequeño que es el local. Y se va, se va a hacer eh, La ratonera, La ratonera de Agatha Christie, otra obra también muy, muy, de una autora muy famosa. Será el sábado a las ocho y el domingo a las seis y respecto a exposiciones pues eh, recomendar como todos los semanas porque no puede ser de otra manera El laberinto de Luminoso la exposición dedicada a... Mira, hablábamos antes de, de, de Rafael Altamira como quizás el académico más ilustre de la historia de Alicante me atrevería a mojarme que quizás Emilio Valera sea el pintor también más, más sí. ilustre ¿no? de lo, el, el gran pintor que hemos tenido en Alicante y bueno pues es la, la, la muestra en la que se han reunido más obras de, de dicho pintor en toda, en toda la historia y, y se puede ver en el, en el MUAJ Y luego también eh, recomendaré la, la exposición Danza a Espada en, en la Lonja, que termina este domingo. Termina este domingo, así que todo el que le interese tiene que ir a verla ya, este fin de semana. Que, bueno, es una exposición sobre todo curiosa, porque tiene una temática culturista, es de, de, está dedicada al entreno al cuerpo y tal, y bueno, pues para todo el que, aquel que le guste este tema, que le moleste el mundo, pues, pues ahí la tiene, en la Lonja de Pescado. Y vamos con el cine. Pues este domingo fueron los BAFTA, fueron los premios BAFTA, los premios de la Academia de Cine de, de Reino Unido. Yo estuve viendo la ceremonia como, como tanto me gusta, como hago siempre. Una ceremonia, dicho sea de paso, un poco sobria, sosa, británica, con otras, no, dicho otras palabras, aburrida, ¿vale? <risa> Precisamente los británicos no, no son la alegría de la juerga para estas cosas... Eh, además es que encima este año cambiaron en el presentador No estaba Stephen Fry, que es el que le había presentado Durante los últimos años, que bueno, pues Le daba un tono, un humor inglés especial ¿no? Tenía algunas salidas tipo Monty Python Que bueno, por lo menos te la hacían un poquito más divertida Este año pusieron a, a Joanna Lundley, que es una actriz una ¿no? Presentadora de televisión famosa en Reino Unido Pero la verdad es que estuvo sosita, estuvo muy pelota con los invitados y tal, y en fin, si, si llega a ser en los Goya, porque los británicos son más moderados y, más, y el, para este tipo de cosas, pero yo creo que en España lo hubieran, lo hubieran hecho de todo por, por Twitter, porque estuvo un poquito, un poquito aburrida, la verdad. Pero bueno, eh, respecto a los premios, la verdad es que es raro, pero yo acabé bastante de acuerdo con, con los premios de, de una ceremonia de entrega de premios, cosa rara, ¿eh? La gran triunfadora fue tres anuncios en, en las afueras, que ganó el, el BAFTA, mejor película, y claro, esto también la OPA, ¿no? A su candidatura a los Oscars, ¿no? Normalmente el que gana el BAFTA, gana el Oscar, aunque no siempre. Cabe recordar que el año pasado no fue así. El BAFTA lo ganó La La Land y el Oscar lo ganó Moonlight. ¿Pero? Bueno, durante un segundo. Sí, durante un segundo. <risa> <risa> <risa> <risa> Anda, que, que vaya... Hablándome de mi punto, vaya cagada <risa> histórica, ¿eh? <risa> si eso pasa en los Goya... <risa> bueno, <la risa> <que> sería, ¿eh? <risa> No, pero lo, en Estados Unidos el yo también parda. Sí. ¿eh? Los, los americanos no son como los ingleses. ¿eh? Estos también critican mucho. Y bueno, en, en el mejor director, sin embargo, no ganó tres anuncios a las afuera, ganó la forma del agua, lo cual fue también... A, a, yo, a mí me sorprendió un poquito, porque precisamente Guillermo del Toro, que es el director de La forma del agua, le ganó este premio a Martin Donagh. Y Martin Donagh es nacido en, en Londres, jugaba en casa. Uh -huh. Y bueno, y le ganó el premio, le ganó el premio en Londres. Y, y bueno, no deja de ser también curioso, ¿no? que esto normalmente no ocurre, ¿no? que la mejor película se la den a uno y la mejor el director se la den a otra película. Pero sinceramente, yo, como os decía, estoy bastante de acuerdo, porque yo he visto las dos películas, a mí me ha gustado más Tres Anuncios a las afueras, pero creo que la dirección de Guillermo del Toro en La forma del agua es mm, tremenda, es impecable, porque la, la, ¿la has visto tú, Marisa? Sí. Es una película que tiene unas escenas tremendas, muy sí. currados unos escenarios que la has visto también, Ere. Sí, sí, tiene sí, unos sí. escenarios sí. muy currados, algunos, en algunos casos estéticamente muy bonitos, que, además con coreografías, ¿no? Que a veces parece que están bailando ballet y tal. Muy chulo, muy chulo. Y claro, en ese sentido Tres de las Afueras es una película a lo mejor más profunda, más buena y tal, pero, pero no tiene ese, esa dificultad ¿no? de, de, de rodar las escenas, ¿no? esa complejidad. Luego respecto a, a mejor película británica, esto es a mí lo que más me costó de entender de toda la ceremonia, porque es que se la dieron también a tres anuncios en las afueras, y vale, es verdad que el director es de Londres, pero claro, es que es una película muy americana, y claro, que claro, que le den este premio a, a tres anuncios en las afueras, no sé, eh, estando por ejemplo la película de Churchill, el instante más oscuro, que es una película sí. buenísima, estando también Lady Macbeth que no sé si la habéis visto, a mí me gustó mucho también, Y resulta que vais a veces la dan a, a una película americana. En fin, no sé. Yo creo que si haces un premio de mejor película y otro de mejor película británica es para que en este segundo se lo des una película tuya, de verdad, ¿no? No a Hollywood. Otro pero, más, ¿no? coproducida, supongo, ¿no? Sí, sí. Es verdad que se ha hecho con dinero inglés y tal, pero los actores son americanos, el, el sitio donde ocurre es Estados Unidos, se cuenta una historia, es una crítica sí, a la sociedad americana. La América, claro, es que es, sí. es todo americano, ¿no? el mejor actor se lo dieron a Gary Oldman bueno si no se lo llegan a dar a Gary Oldman yo creo que va a la policía inglesa no va a intervenir ¿no? en la ceremonia claro es, se la dieron por interpretar a Winston Churchill hace un papelazo no sé si habéis visto la película es un papel tremendo es, yo creo que es el basta más cantado de los y yo creo que los Oscar también ¿no? si no se lo dan también sería, sería lamentable el, claro yo tenía pero sí que tenía muchas más dudas para el de mejor actriz porque por un lado Frances McDormand en la película de tres anuncios a las afueras hace otro papelón también tremendo Pero eh, competía en esta categoría eh, Sally Haldwins, que no solamente hace también un gran papel, hace de, de muda, sin ser muda, en la película de tres anuncios a las afueras, con toda la dificultad que eso conlleva, ¿no? y además también ella lleva el peso de esta película, y es que además también es de Londres, también es londinense. Entonces, claro, volvía un poco a la misma, y de, bueno, pues tirarán para casa y tal, pues no, se lo han dado a Frances McDormand, y sinceramente yo creo que es justo, porque aunque creo que, que Sally está bien, creo que Frances McDormand está todavía mejor, ¿no? creo que es, la película es ella básicamente es una película muy buena y, y la carga ella totalmente con el peso ¿no? y bueno comentar también la, la mejor película extranjera que la ganó la doncella una película surcoreana que a mí me encantó eso sí son dos horas y cuarenta minutos así que si la vais a ver prepararos antes Es una película chulísima, eso sí. Y a mí me sorprendió. Yo pensaba que iba a ganar El Cliente, que es eh, la que ganó el Oscar a, a Mejor Película Extranjera en el pasado. Una película iraní o, o, o que ganaría Angelina Jolie, que estaba nominada en esta, en esta categoría porque este año Angelina Jolie ha hecho de guionista en una película camboyana. Yo me gustaría saber hasta qué punto Angelina Jolie ha participado en escribir ese guión. <risa> Pero bueno, la cosa es que fue allí, a la ceremonia, ¿no? A poner su, su cara. Qué mal pensado ¿eh? Sí, ¿verdad? <risa> bueno... Y estaba nominada, evidentemente, como no iban a nominar a Angelina Jolie, hasta yo pensaba que, que, la, que podría ganar el premio. También estaba él, una película francesa. Pero se la dieron a la doncella, se la dieron a la doncella. Y yo creo que con bastante justicia, porque la película de Angelina Oli no la he visto, pero la del cliente y él sí que la he visto. Y la doncella me parece una película mucho mejor. Es un, un thriller, un, una película de suspense, de intriga, ¿no? Está basado en. En, en la ocupación japonesa de Corea del Sur en los años 20, años 30. Es una especie de, de drama histórico-erótico. Bueno, tiene de todo, ¿vale? Tiene de todo. Y además, yo diría que es tres películas en una. Por eso es tan larga. Porque cuentan la misma historia desde do, tres versiones. Y claro, vas averiguando cosas conforme vas sabiendo la versión de cada uno de los personajes. De manera que te mantiene en vilo toda la película. Y además te desmonta todos los tópicos que podamos pensar de los orientales. O sea, no es que te los desmonte, es que te los destroza y te los devuelve y te dice, ah, cómetelos, ¿vale? Porque todo lo que podemos pensar de que los, moderados son, de que los eh, orientales son gente moderada, son gente con poco sentido, de que no expresa mucho sus sentimientos y tal. Eh, en fin, eh, la película es todo lo contrario, ¿vale? <ríe> y os la recomiendo de verdad de ver porque es una película muy chula. Respecto al mejor, la mejor película de dibujos animados ganó Coco, no sé, no sé si la habéis visto, es, es está, esto lo has visto sí. bueno, es que tú, ah, tú estudiaste autoridad madre, <risa> era evidente. <risa> yo no la he visto, yo no la he visto, pero me han hablado muy bien, me han hablado sí, muy bien de ella. Llegando... Y... Sí, ¿no? <risa> yo el año pasado vi la, la ganadora del, del, del Oscar, ¿no? de mejor película de animación, la de Zootropolis una de las mejores películas es de dibujos animados que he visto en mi vida ¿eh? sí, además con un mensaje muy bonito sí. contra el racismo y tal en el año de Trump todo hay que decirlo que no, que no creo que fuese casualidad y en fin una película que, que incluso a los adultos se la recomiendo mucho a los que no os gusten las películas de dibujos animados incluso a vos hasta esa gente la, se la recomiendo porque es una película tremenda y bueno comentar también efectos especiales que se la llevó Billy Runner Competían en Blade Runner con Star Wars y que eran son dos, dos gigantes ¿no? de los efectos especiales y la ganó Billy Runner y una vez más yo creo que con merecimiento, yo he visto las dos películas y, y creo que, que los efectos especiales de Blade Runner están por encima que, que ya es difícil, ¿eh? ganar hasta luego, no ¿eh? sé pero yo diría que están incluso por encima yo que soy muy friki de estado tú vez. eres muy de estado <ríe> <voz, ¿no? Sí. ríe> <ríe> pues fíjate, te, te lo estoy diciendo uno, que no soy un gran fan de Blade Runner precisamente, me gustó más la segunda que la primera la primera la veo un poquito lenta un poco sobrevalorada, fíjate aunque es verdad que sí, que crea escuela crea un nuevo género que no se había hecho y tal Pero no es una película que a mí me haya enamorado mucho, la segunda me gustó bastante más, y, y, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí los efectos especiales me, me, me impresionaron mucho, porque son el tono de Blade Runner es un tono muy difícil, de, de, porque es un tono oscuro, es un tono gris, ¿no? de, de mundo decadente y tal, y es un, difícil, ¿no? De, no son unos efectos al uso, ¿no? de que puedas meter, pues metemos naves espaciales, de batalla y tal. ¿no? Y bueno, pues en fin, yo creo, sin ser un gran fan de Blade Runner, creo que, que este se lo merecía. Y precisamente esta semana he visto una de las películas que, que podríamos decir la gran perdedora de, de esta ceremonia y una de las candidatas principales a los Oscars, que es la, la forma del agua, que la estrenaron precisamente esta semana en, en España, fui a verla el miércoles. Y bueno, pues a ver, para que no la haya visto, eh, es una película que a mí me recuerda un poquito al Laberinto del Fauno, es de Guillermo sí. del Toro, el mismo director. A mí me gustó más aquella, sinceramente, sí. que, que esta. No es que no me gustara, eh, me parece buena. La, la película trata de una, de una limpiadora, ¿no? de la mujer de la limpieza, del, del servicio de inteligencia americano, ¿no? secreto, y resulta que están, la película se basa en, en la Guerra Fría, en el periodo de Guerra Fría, además en los años más, más eh, difíciles, ¿no? más duros, de, de más conflicto, ¿no? y claro, están en plena carrera espacial y de repente los americanos traen un bicho, un monstruo, no, no sé cómo llamarlo, una especie de Digimon acuático, que lo quieren estudiar porque eh, quieren resulta que este, este animal no este monstruo se, puede respirar como los personas y como, como los mamíferos y como los anfibios entonces quieren aprovechar y ver eso cómo lo pueden aprovechar para la carrera especialista y, y bueno pues la, la protagonista eh, eh, Sally Hawkins empieza a sentir eh, cosas hacia el, empieza a conectar la protagonista es muda y se siente un poco desplazada de la sociedad y tal y resulta que empieza a conectar no con este monstruo y tal hasta el punto de que se juega el pellejo por, por él en fin como os decía antes es una película con una dirección muy bonita una película rodada muy chula, eh, a mí me gustó, pero sinceramente a mí Tres Anuncios a las Afuera me gustó más. ¿eh? Yo sí. le daría los Oscar. ¿Tú has visto las dos, Rere? A sí. mí yo le daría el Oscar a esa, porque además también, es verdad que esta película también tiene cosas de política y tal, ¿no? que a nosotros nos gustan, pero me gusta más el tono de crítica social ¿no? que tenía Tres Anuncios a las Afuera. ¿no? Creo que es una película que aporta más ¿no? que, esta, que esta historia, que no deja de ser una historia bonita y tal, de Hollywood y tal, pero en fin... Y bueno, pues eh, vamos a escuchar el trailer, si os parece, de, de la forma del agua. Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo? Muy bien. Haz como si no supieras nada. Nuestra única preocupación es al sujeto Los soviéticos lo quieren ¿Lo tiene. Lo voy a recuperar ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio? Nada fuera de lo normal, ¿no? Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro ¿Cómo han entrado? Nos enfrentamos a un grupo muy bien entrenado Al menos de 10 hombres Eficientes, despiadados, con precisión milimétrica Vamos a sincronizar los relojes como hacen en las películas. Uh, hijo, solucione esta cagada. Tú cumples, es tu deber, tú cumples, ¿verdad? ¿Verdad? Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo. Señor, hay que volver a meterlo en el agua. Por última vez. ¿Dónde está? Oiga usted. ¡Siéntase! ¡Ponte! Va no, por ti. Betty, llévate a la criatura contigo. Yo cumplo. ¿Qué me dices? ¿Qué está diciéndome? ¿Qué? ¡Está diciéndome! Dice que muchas gracias. Pues aquí seguimos, aquí seguimos con, con estas tertulias alicantinas en Hoy Radio 4G. Y bueno, como bien sabéis, esta emisora no es una emisora cualquiera, no es una emisora de una empresa, sino pertenece a una organización benéfica, la Organización Impulsora de discapacitados, y por lo tanto es obligado, ¿no?, de obligado cumplimiento que, que en el último tramo del programa os pregunte y aprovechando que hoy estamos to todos somos todos alicantinos, Quería preguntaros cómo pensáis que está este tema en, en Alicante, en, en esta ciudad. Y quiero empezar por ti, Nerea, porque ya hablamos de este tema ¿no? la semana la mes pasado y, y creo que, que no dijiste todo lo que querías decir, ¿no? por falta de tiempo y tal. ¿no? Entonces me gustaría empezar contigo y me contarás, eh, que sé que este tema te interesa mucho, cómo piensas que, que está Alicante y hacia dónde podemos ir para, para mejorar este tema, para, para incluir ¿no? y que las personas discapacitadas puedan tener una, una mejor vida, una mejor calidad de vida. Bueno, yo creo que, que Alicante está muy atrasada en este tema, creo que se sigue, eh, se sigue enfocando el tema de la discapacidad desde el punto de vista de la caridad, ¿vale? ¿Cómo ayudamos a las personas con discapacidad? Pues con caridad, ¿no? Y no es así, no es así, tenemos que trabajar desde el punto de vista de la inclusión, de la aceptación, de la igualdad, de la comprensión, de la concienciación ciudadana, ¿no? Eh, los empresarios, por ejemplo, a mí me interesa estuvimos hablando el otro día de educación, a mí me interesa el tema del empleo. Los empresarios muchas veces eh, no saben, no saben qué es lo que es tener una persona con discapacidad trabajando, trabajando con ellos y se si lo aceptan es para recibir subvenciones o por caridad, como decíamos, por tema de responsabilidad social corporativa, pero no saben ver el valor añadido de esas personas, no, no saben ver que que muchas personas con discapacidad son personas altamente cualificadas que pueden desempeñar una labor eh, eh, profesional, también eh, como una persona con, con discapacidad, e incluso a veces eh, mejor mejor, ¿no? Por ejemplo pues, eh, eh, no sé tenemos eh, eh, personas que eh, son muy, muy capaces, por ejemplo, personas con Asperger eh, son muy capaces de trabajar eh, en cadena, de una forma más concentrada que, que, que una persona que no tenga ese síndrome, ¿no? Por, ...por la manera que tienen eh, de, de funcionar. Entonces, eh, tenemos que eh, concienciar a la, a la ciudadanía, pero sobre todo a los empresarios, del, de, del valor ¿no? que supone tener esa fuerza eh, a nivel laboral. Eh, pero, por supuesto, tenemos que dar ejemplo desde la administración pública. Por eso, para mí, es muy importante las iniciativas que, que se empezaron a tomar desde cuando yo llegué, que llegué a la Concejalía de Acción Social, lo que vi era que se destinaba eh, una parte grande de, de las subvenciones a, a ayudar a asociaciones eh, de discapacitados, pero no se les daba ningún tipo de oportunidad para el empleo, lo que es dentro de, de, del ayuntamiento, excepto lo mínimo que marca la ley. Y entonces desde, desde, desde contratación junto a Nacho Bellido se empezó a empezamos a trabajar mucho cómo integrar a los, a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción dentro de la contratación pública. Y es lo que, me, lo que me interesa, resulta que cuando empezamos a intentar eh, re, hacer reservas de contratos públicos para estas eh, asociaciones o para estas empresas especiales, nos encontramos de que apenas habían eh, en Alicante y en la Comunidad Valenciana, porque como no se las ha cuidado desde las administraciones públicas, pues no han florecido. Yo creo que es una obligación nuestra eh, hacer esas reservas de, de contratos O esas reservas para, para centros especiales de empleo y para empresas de inclusión y eh, favorecer y ayudar a que cada vez se creen más empresas. Pero tiene que haber un pacto político, porque imaginemos que qué se hace, pues, o se hizo con el tripartito y que de repente gana otro partido político en las próximas elecciones y se carga ¿no? en las bases de ejecución de los presupuestos esa reserva de contratos. Tiene que haber un compromiso de que eso se va a mantener para que estos centros especiales y estas empresas de inclusión tengan la seguridad de que van a tener siempre esta reserva de contratos y, y, y van a poder seguir de trabajando y no desarrollar su labor de cara al futuro. Eso, en eso me gustaría, quería incidir hoy, en el día de hoy. Uh -huh. Marisha. Bueno, pues eh, mi compañera Nerea ha dicho un, una cosa y es que hay que dar ejemplo, ¿no? Desde las administraciones públicas y estoy totalmente de acuerdo estoy to en todo lo que ha dicho y además voy a, ir a, ma voy a dar un paso más. Eh, voy a poner el ejemplo de la, de la Diputación de Alicante. No sé si sabéis que en octubre de 2017 eh, la Diputación eh, cerró un, un convenio eh, con APSA, Y, y ahora mismo hay trabajadores de, de, de inclusión laboral que están desempeñando diferentes funciones dentro de la diputación y les puedes ver pues ayudantes administrativos o bien pues para para, diferente, para desempeñar diferentes labores y, y creo que no hay mejor ejemplo que, que ese ¿no? el, el poder trabajar y, y, y hacer eficaz y real la, la inclusión laboral porque además eh, hablaba Nerea de, de, de que no es caridad, ni mucho menos es caridad. Yo creo que se trata más de, de empatía y de, que, y de, de demostrar pues que, que tiene que existir una, una inclusión laboral real. Y Víctor, termino contigo? Sí, no, muy de acuerdo con lo que se estaba comentando con el tema de la inclusión laboral y es que, en realidad, eh, tenemos que seguir trabajando por una inclusión social en todos los sentidos y, evidentemente, el tema laboral es fundamental ...pero hay que conseguir ir cambiando la mentalidad... ...de todos nosotros y nosotras... ...que queramos o no queramos... ...al final siempre acabamos teniendo una serie de prejuicios... ...que son los que tenemos que romper ¿no?... ...el propio nombre, la propia palabra de discapacitado... ...ya indica un término en su, en su etimología despectivo ¿no?... ...estamos hablando de discapacitado... ...alguien con menos capacidad... ...y no tiene por qué ser así ¿no?... ...es verdad que muchas veces... Eh, ...nos volvemos luego con el tema del lenguaje... ...pero sí que está marcando ¿no?... ...entonces... Se dice diversidad funcional y tal, y se pueden utilizar otro tipo de términos para, para utilizarlo, pero que eso no es lo importante. Lo importante es que eso al final sí que está reflejando que tenemos todos siempre una mirada, ya con unos prejuicios determinados sobre todo aquello que, sobre todas aquellas personas que son diferentes y que nos presentan unas funciones, unas capacidades. ...que no son las que estamos acostumbrados a tener como en el estereotipo de lo normal... ...y no, y tenemos que pensar que cuando hacemos la ciudad la hacemos para todos y para todas... ...cuando hablamos antes de los veladores, ¿no? ...pues tenemos que dejar espacios para que puedan pasar silla de ruedas... ...si alguien va en silla de ruedas... ...porque además, eh, esas personas que son llamadas discapacitadas... No nos olvidemos que en cualquier momento podemos ser cualquiera de nosotros y nosotras, claro, aunque sea durante un momento parcial sí. de nuestra vida, sí. pues no sé porque me he roto una pierna. ¿No? Entonces que eso lo tenemos que tener en cuenta para tener también una ciudad que sea lo más vivible y lo más amable para todas las personas, independientemente de las capacidades que puedan tener. Muy bien, pues eh, Víctor Domínguez, concejal de Guañar, muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Marisa Gallo, concejala del Partido Popular. Muchas gracias, un día más. Por gracias a ti por siempre. Y Naria Belmonte, concejala independiente del Ayuntamiento de Alicante también. Muchísimas gracias Naria por haberte pasado un viernes más por aquí por hoy Radio Gracias a ti, un placer. Y bueno, pues hoy no va a ser una despedida cualquiera. Hoy quiero que sea una despedida homenaje, porque como bien sabéis ayer falleció una persona muy importante para sí. los últimos sí. décadas, diría yo, de, de, de España. Y bueno, sé que cuando alguien muere, pues eh, siempre se habla bien y tal, hay que hablar bien y tal, pero en este caso, de verdad os digo, y con la mano en el corazón, que es una persona que marcó mi infancia. ¿Por qué? Pues os cuento, eh, mi madre es muy fan de, de Forges, y tenía la bonita costumbre, siendo yo pequeño, de cada vez que veía una viñeta que le gustaba en el periódico y tal, la recortaba y la pegaba en la nevera. Entonces, claro, a través de ahí, sabéis que para un niño, pues una viñeta le entra muy fácil, ¿no? no es más fácil que un libro, ¿no? Y tal, ¿no? Y claro, pues yo a partir de ahí pues empecé a ver viñetas pues, pues de aquella época, ¿no? Pero viñetas riéndose de Aznar, por ejemplo, ¿no? La guerra de Irak, viñetas riéndose de Jordi Puyol, ¿no? Que era otra de sus víctimas favoritas. ¿Qué ¿no? joven eres? Sí, sí. Por supuesto, ¿no? estoy hablando de los años 90, ¿no? Años 90, 2000, ¿no? Viñetas también me acuerdo muchas riéndose de, de, de, de Ibarreche, ¿no? El de cuando pasó el tema del pulso independentista, ¿no? Parecido al que ha habido Y ahora, contra el maltrato animal. ¿no? Sí, también iba a decir, ¿no? De temas que no eran políticos, ¿no? Como por ejemplo ese, ¿no? También recuerdo que metía mucha, mucha caña al banquero a los grandes empresarios a los burócratas, no. etcétera y ya. Y claro, pues eh, yo diría que allí pues, fue una de las cosas que empezó a desarrollar a lo mejor mi, mi, mi, mi instinto, mi sentimiento de crítica social, ¿no? de interés en política y tal, ¿no? al ver esas, esas viñetas. Y de hecho os voy a contar una cosa, una cosa personal mía. Yo y mi madre tenido, hemos tenido siempre un pique histórico, ¿vale? porque yo he sido siempre muy futbolero y mi madre nada en absoluto. Entonces, claro, pues la pobre mujer estaba hasta la nariz de siempre ¿Sí, estás poniendo fútbol, no se puede ver otra cosa en casa, no sé qué y tal. Y una de sus cosas, de sus bromas que me gastaba al respecto, era que que cada vez que veía una viñeta que tenía que ver con el fútbol, porque con el fútbol también Muchas, se metía mucho, Jorge, pues cogía y me la, no, no es que la pusiera en la nevera, es que me la ponía encima de la mesa de mi cuarto. <risa> y hubo algunas viñetas que me gustaron tanto que incluso las pegué en mi tablón, de, en el tablón de madera que tenía en mi cuarto, a pesar de que se reían del fútbol y en el fondo uh -huh. se estaban riendo de mí, eh, y las tuve durante años en, en el tablón de, de, de mi cuarto. Recuerdo, por ejemplo, una que era de, de un 14 de febrero. Que, que bebé. llegaba una mujer a su casa, ¿no? el marido estaba viendo el fútbol en la tele, en el sofá, y decía, uy, qué raro. Dice, hoy es el día de los, Manolo, eh, hoy es el día de los enamorados y el Madrid ni te ha llamado. <risa> y cogía al otro y decía, bueno, es que están entrenando. <risa> Recuerdo otro también que estuvo muchos años en el tablón de mi, eh, de, de, de, de mi cuarto, ¿no? en la pared de mi cuarto, que era de de la época esta de los galácticos ¿no? cuando el forentino fichó un montón de, de grandes estrellas de grandes nombres ¿no? que vendía muchas camisetas pero que luego los resultados no fueron muy buenos ¿no? acabó un poco como el rosario de aurora y había una viñeta que era me acuerdo buenísima que decía tienda oficial del Real Madrid y dice compre aquí sus manos oficiales de llevarse a la cabeza <risa> <risa> y te veías un montón de gente aficionados del Madrid saliendo con unas manos artificiales en la cabeza puestas <risa> saliendo de la tienda Es que era muy bueno, ¿eh? tenía sí, un humor perspicaz, sí. le daba todos los temas, como bien decimos, sí, sí. maltrato animal, temas sociales, en fin, muchísimo. Y, y bueno, yo creo que, que, como os decía, que, que Antonio Fraguas, que, que yo nunca he sabido que se llamaba así, ¿no? sí. pero detrás de la, del nombre de Forges, del pseudónimo, estaba Antonio Fargas, estaba la persona, pues yo creo que es parte ¿no? de, también ¿no? de la historia de, de la política ¿no? de, de España ¿no? y del humor español en, en la última década. Y fíjate, habrá, a lo mejor pensamos que hay humoristas que puedan ser mejores o peores, pero yo creo que en lo suyo era el mejor. El mejor. Yo creo que el en mejor. su especialista era, era, era insuperable. ¿no? Y así que hoy, pues, en vez de despedirnos con la melodía del programa, pues, he cogido la que yo creo que es una de las canciones de despedida más bonitas ¿no? que, que he encontrado, que se han hecho en la historia de la música, y quería que hoy nos fuéramos con, con este homenaje, con este homenaje a la figura de Forges y que mejor que Botilan ¿no? para, oh. para hacérselo. Pues hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado con una nueva edición de tertulias Alicantinas yo soy David Rubio y os agradezco a todos eh, que nos habéis acompañado un día más por supuesto volveremos este el próximo viernes a las 12 y media aquí en, en Hoy Radio 4G la radio de la organización impulsora de descapacitados en España nos habéis escuchado en el 91.4 del FM y también en la página web www.hoyradio.es muchas gracias a los tres magníficos concejales que habéis estado hoy aquí y nos vemos todos el, el viernes que viene hasta luego Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Mama put my guns in the ground I can't shoot them